あらせい

Más a n d a l u c í a más Canal Fiesta. Buenos días, hoy no me digáis mucho que es jueer. Decidme que es jueves y lo vamos a celebrar por todo lo alto en Canal Fiesta. Anda, levanta, conectando con Marta Alarcón desde la Agencia Estatal de Metrología. Buenos días. Buenos días, en Andalucía tendremos predominio de cielos con intervalos de nubes medias y altas en el extremo oriental, con temperaturas máximas en ascenso alcanzando valores de 22 d en Málaga.

21 en Almería y Sevilla, 20 en Cádiz, Huelva y Jaén, o 19 en Córdoba. Los vientos serán flojos variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Marta. Aquí estamos esperando tus notas de voz en el 616-079-079. Y hoy, hoy es un día muy especial en el Fiesta. Bueno, todos los días lo son. El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta.

Para celebrar que mañana se presenta el octavo disco de Vanessa Martín. Excusa perfecta para volar con ella y contigo. o Así que yo cojo aire y vuelo. ¡Y vuelo con Vanessa! ¡Placeres y pecados! ¡Vaya discazo! o d ó n d e está? Si pudiera, con Jessie y Joy. ¿Dónde está? ¿Quién lo diría?

Dónde está cuando no estabas, que es un temazo que vamos a estrenar hoy aquí en Canal Fiesta. El día de Vanessa Martín en la radio que más pone a Vanessa Martín. Y la semana que viene, aquí con nosotros, el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. Cuando no estabas, me quedé con mil recuerdos, una vida en blanco.

De Vanessa Martín en Canal Fiesta. Despierto, anda, levanta. Despierto, anda, levanta. Anda, levanta. Hola, Buenos días. Quisiera, a ver si me puede s dedicar a la canción de Carmona, te quiero a ti. Que hace mucho tiempo que no la, la escucho. Te agradecería que me la pusieras, porfa. ¿Te Agradecerte en, que.

No hagan los días más a menos en las mañanas. Soy de partidor de pan y me llamo Diego. Muchísimas gracias por, por estar ahí siempre y, y hacernos más amena s la, las mañanas. Tres, dos, uno, o v i v a las pestañas!、Venga. Muchas gracias, querido mío. Venga, que ya tengo aquí tu canción. Buenos días, Domínguez. Soy j o s é desde Pamplona. Nada, aquí tenemos cuatro gradetes.

tenemos más frío que alicata n d o un iglú pero bueno y nada a ver si podíamos escuchar algún temita de rick y rivera vale que nos dé alegría y empezamos este jueves con mucha mucha mucha fuerza vale vale y nada señores arriba las pestañas o wow, wow wow vámonos d o m í n g u e o

ジャ o アンドレバンタ、ジャイアンド a バンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイアンド o バンタ、ジャイアンドレバンタ、s i イアンドレバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイアン e レ a ンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイ a ン o レバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジ u イ h a s g r a c i ャ s m á q u i ン a Gracias a ン i p e r o bueno Qué b i ン n c u ンタ、t o car, s m e n s a j e ジ n イアンドレバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャイアンドレバンタ、ジャ

pedazo de españa tenemos aquí m a r s de s a l a m o n t e pedazo de españa tenemos nada más nada que decir solo que vamos a comernos el jueves como nos comimos los de costa rica anoche sé, ayer tarde venga a comer no el jueves hasta ahora hasta ahora hasta venga, ahora venga vamos que nos vamos Domínguez.

Pestaña en 3, 2, 1, ¡buenos días! Qué ilusión cuando veo mensajes nuevos, nuevas voces que se incorporan al Anda Levanta. Hola, buenos días, Domínguez. Mira, quiero darle los buenos días a Carlos Chinchín de Puerto Serrano, a lo mejor un t r a n turista que hay, pero un poquillo cagado, le dan miedo de los cerros.、Venga. Buenos días, Domínguez. Vamos de Puerto Serrano a Cuevas de Bejerro. Un saludo al Fernando, a m a r í Olaza b e l a Pacheca y otro a Buenillo Parralo.

ブレイブレイブレイブレイブレ a ブ a イブレイ u レイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイ a レイ q u イブレイブ t イブレイブ r イブレ e ブレイブレイブレイブレイ e レイブレイブレイブレ t ブレイブレイブレイブレイブレイブレイ e レ o ブレイブ o イブレイ e レイブレ d ブレイブレイブ

Jennifer

アイデアのお酒う、あなたはあた

Corte Gana, voy con mi padre y mi madre que vamos al aeropuerto de Sevilla, que vamos para Italia, vamos al campeonato ornitológico y nada,、mmm, eh, vamos, a, bueno, vamos a Módena o s a m y nada, que me gustaría que nos pusieran la canción del barrio de A veces y arriba las pestañas. Buenos días.

Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. Te llamo, te llamo y me lo cuenta. s Buen viaje, muchas gracias por estar ahí. Por、si

d o m í n g u e z hoy tu día no web web w e s no otro nombre j u e v e s j u e v e s nada m o s o r d i t a d o m í n g u o que vamos para trabajar con canal fiesta radio y por supuesto con el número one el señor d o m í n g u empezar z Para e el jueves por el e barrio la nueva b u e n g a un saludito a todo el mundo a b r i la pestaña s

¿Se te ha Una preguntita, Domínguez.、Dime. ¿Cuándo empiezan a vender las entradas del barrio en el puerto Santa María? El 5 de agosto. El 15 de agosto, perdón. Que es el día del cumpleaños de mi niña, que me la voy a llevar allí. ¡Hala! Pues, pues luego te lo miro. Por cierto, que dentro de poco lo vamos a tener aquí en Canal Fiesta.、Eh, no sé si esto va a s í o no va a s í Es la primera vez que lo hago. Os he mandado otros audios y llamadas por teléfono. No sé si.

Esto hay que avisarlo dos días antes. No sé, no sé, qué no lo v a y s a poner. Pues ya. Intentaré escucharlo porque ando en un reparto y, y os pongo en la cadena, pero hay veces que me tengo que bajar. En fin. Espero que tenga la suerte de posibilidad de escucharlo. Venga, de y que a mí no soy d feliz n a v i d a d ¿vale? ¡Hala! Oye, la primera vez que nos felicitan la Navidad. ¡Ojo! Y estamos a 24 de noviembre. Muchísimas gracias por estar. Pues mira, voy poniendo el audio conforme lo voy recibiendo, pero eso sí. Hay mucho más.

Y claro, a veces se quedan en el tintero un montón. El tuyo ha caído esta vez. ¡Guten Morgen! ¡Guten Morgen! n d o m i n g u <coughs> u y qué refriado s tiene! e a <risa> q u í e l m a lo ha f a d o de Alemania? Pues nada, vamos poner el jueves.、Eh, a ver si me puedes poner hoy la canción, me da igual, a qué tú quieras. Y s a l u d o a todo el mundo de la rosca.

Venga, un abrazo. Abriendo la, abriendo la pestaña en 3, 2, 1. Buenos días. Buenos días. Domingue, abriendo la pestaña en 3, 2, 1. Buenos días. Pues te llamo. Es que una amiga dice que iba al aeropuerto de Sevilla para volar a Italia para participar en un. Hola, buenos días. Buenos días. En directo desde Canal Fiesta, ¿cómo te llamas? Saray.

Oye Saray, es que he escuchado tu mensaje con mucha atención. Y a ver, vais a participar en un campeonato ornitológico. Cuéntamelo todo. No, no, a participar. no Vamos a ver los paros, que a mi padre le gustan mucho los paros.、Ah. Y, y vamos allí a, a ver los paros y a comprar, si él quiere comprar. r a h q u é curioso! Y ya de camino a Vemódena. ¡Me encanta! ¿Y, y, y cuáles son los pájaros, las especies de pájaros que más le gustan a tu señor padre?

<risa> los lúganos mutados. Ah, curioso. Vamos, tiene en casa y los cría. Sí, ¿tiene, tiene esa especie en casa. Sí. Ah, bien. Un montón, vamos. Qué curioso. ¿Y a ti también te gusta o tú más bien vas a disfrutar de m o d e n a Exactamente. Yo más bien voy a, a viajar y a disfrutar. Oye, qué interesante, ¿no? Me encanta esta actividad. <risa> ¿Cómo se llama tu padre? La verdad es que sí. Mi padre es Javi.

Bien, ¿y estáis escuchando el fiesta camino al aeropuerto? Exactamente, yo lo escucho todas las mañanas en el trabajo. Que me gusta, q u é bien. Oye, pues que lo pases genial allí en Modela, que tengáis buen viaje y que me lo c o n t é i s todo, a ver si tu padre le ha gustado la, la experiencia. ¿Es la primera vez que vais a este tipo de, de actividades ornitológicas? <risa> en es... enero fuimos a Arde a Alicante.

Ah, bien. Y ahora a coger un avión para Italia. <risa> Muchísimas gracias por contar lo que me ha resultado muy interesante. Sí. Bueno, dos. Días en ¿Cómo? <risa> Como has dicho.、Mañana? Vamos de aquí a Barcelona y de Barcelona a Italia. ¡Qué barbaridad! O sea, que vais a hacer escala. Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Y todo por esta feria. Claro. Bien. Por acompañar a mi padre.

Pues, si a tu padre le gusta esta actividad, que la disfrute y que tengáis un buen viaje. Que me ha hecho mucha ilusión tu mensaje. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. <risa> gracias, <Oye>, señoría. <risa> ¿qué, ¿Qué canción me has pedido? Gracias, igualmente. ¿Qué canción me has pedido, Patricia? La del barrio, la de vale, A v e c e Te la voy a poner ahora, mismito. La nueva. Buen día.

Gracias por conectar con Canal Fiesta. Bueno, en realidad he conectado yo con ella, que me ha mandado una nota de voz. ¡Qué ilusión! Pues vamos con el barrio a veces. Ahora. ¡Domingue! Abriendo la pestaña en 3, 2, 1. ¡Buenos días! Y si tú te animas, me puedes mandar una nota de voz en el 616-079-079. Buenos días, Domingue. Pues nada, aquí camino al trabajo a Vilche a vender mis cuponcillos.

Y nada, te quería pedir una canción de María Peláez. La de dicen que hay un bar en la esquina, un bar que solo van chicas, pues esa. Y ya de camino. Si te sobran unas entradillas para h i n a r e s ya vamos, ya abordamos el jueves. <ríe> para mí, para mi pareja. Así que si me puedes poner la canción y bueno, el otro ya, si hay bien y si no, pues no pasa nada. Pues ya está. Venga.

Abriendo las pestañas en 321. Buenos días. Buenos días. Oye, pues ayer invité a oyentes al concierto de María Pelae en Sevilla.、Ah, a h lo mejor hay palinares. Tú tienes que estar pendiente del fiesta. Buenos días, Dominguez. Un saludo para Kevin, el tío de La v a r a Y otro para Carlos, el niño de la crema. Arriba las pestañas. 321. Buenos días. Vamos p o n el Juárez, ¿no?

A ver si me puedes poner la canción de Y yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Muchas ganas no llevo, pero bueno, tengo media hora de camino y supongo que me e s p a b i l o Un besito a todos, buen día, chao, chao. Otro besazo para ti, voy a poner esa de los delincuentes, nada. Buenos días, Domínguez. Aquí, camino del trabajo. Quiero dedicar una canción, ponme una de Pablo Alborán si puede ser. Quiero dedicar la canción a mi hermana que va conmigo aquí, camino de.

del Invernadero, hola, y a mi compañero Miguel que sé que me estará escuchando esta mañana. Un saludo, buenos días, abriendo las pestañas en 3, 3 2, 1, 2, 1. Buenos días, buenos días, buenos días, Domínguez. A ver si puede ser que me ponga alguna cafecilla en Lanqui.

Una canción. Domínguez, buenos días. Ya vamos camino del trabajo. Así me puedes regalar una entradita para el concierto de la María Peláez. Gracias.、No, no, no, no. En Linares, en Sevilla. Presta atención a Canal Fiesta. Aquí estamos dando la nota en la radio. Y vaya temazo. ¡Vaya temazo! o p Domínguez, buenos días. <risa> ya está aquí el tío en el gimnasio. Hoy no te ha fallado. Hoy no te ha fallado ni a las 6 de la mañana ni en el gimnasio. d a s cosas.

Qué suerte, unos volando de excursión, otros gimnasio, trabajar. Pero bueno, tiene que haber gente que de vacaciones y gente que adelante España. 7-0, ¿cómo te quedas? Como una cancióncita de s h a k i r r a anda, se la dediquemos a, a todos los españoles.

Ala, El tío ya en el gimnasio, ahí dándolo todo. Vaya fuerza de voluntad, ¿eh? Anda, levanta con el barrio. Me puede como los abriles que regalas se vi. Tienen la piel tan dorada como un viejo trigal. Ya ves, muchas veces. He temido el deseo del vacío que tiene olvidar.

Llaves Muchas veces He a h u y e n a d o los sueños Que nunca tuvieron final He recorrido tu espalda Como g a t a de agua He anudado tu pelo Bajo mi voluntad Llaves Muchas veces

amamos de t a r d さ de noche con un buen despertar por cada vez, めに、たく a んの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの a のために、たくさんの愛のために、た e さん o 愛のために、たくさんの愛のため e たくさんの愛のために、た e さんの愛のた e に、たく t e の愛のために、a くさ p の愛のために、r くさ o の愛のた

私の手で、私の手で、私の手で、私ので、私の手で、私の手で、私の手で、私の手で、私の手で、私の手

私たち e 私たちの心の声をかけた時の e 間に、i たちの声 i かけた時の声をかけた時の声をかけた時の声 a かけた時の声をかけた時の声を o s た時の声をかけた c の声をかけた時の声をかけた時の声をか e た時の声をかけた時 e 声をかけた時の声をかけた時の声をかけた時の声をかけ

なのしゃせ viste n triste penar。よしゃべっしゃべっしゃべっし

Comenzando su nuevo disco atemporal el día 2 de diciembre. Y va a estar en Canal Fiesta como es ya tradicional. Y tus notas de voz también son tradicionales. Que me encanta escuchar a los clásicos oyentes del Fiesta. Y también estoy esperando tu mensaje. ¿No te animas? 616-079-079. Buenos días, Domínguez. Buenos días, Canal Fiesta. Anda, levanta.

mía a d r e m la roja qué alegría nos dio a todos los españoles anoche madre mía y mi hermano el malafollar el domingo ahí en alemania cuidadito hermanito cuidadito el domingo jugamos con ellos bueno domingo u a ver si me puedes poner el clandestino de m a n u c h a o vale a ver d o m i n g u está p a t e un momentito los oídos t á p a t e tres m a v e s los oídos venga venga feliz j u e v e s c o n la fiesta bueno domingo u feliz jueves v e n g a <risa>

aquí ¿Qué va el、arte? pato para portugal que arte tiene mucho cuidado en la carretera dominguez abriendo la pestaña en 321 buenos días dominguez buenos días vamos a por el jueves venga quiero darle un saludillo a todos los panaderos de andalucía venga por una gana con la triana venga arriba en la p o s t a d a

Buenos días, Domínguez, hijo. Soy Manoli de la Algaba. Ay, que te iba a pedir a mi barrio de mi arma. Y mira por dónde hoy lo voy escuchando. Muchas gracias, hijo, porque esto para mí es un chute de adrenalina impresionante. Vámonos que en 3, 2, 1 abrimos las pestañas. Buenos días. Toma ya. Uy.

Espera, voy a, a ponerla aquí al amigo. No hay audio. a l a para que lo vuelva a mandar. 616-079-079. Aquí estamos conectando contigo desde Canal Fiesta, la radio de Andalucía. Y vaya energía, escucharte tempranico. Buenos días, d o m i n g u e z A ver si me puedes poner la canción del barrio, la de Granada. Gracias, buenos días.

¡Hala! ¿Pero ya, ya lo has oído? ¡Al、ah, celu! u b u e n o s días, Domínguez! Desde la línea de la concesión, soy Patricio Arias Elwood y f r i s k i p e nada, vamos por el jueves ya, mañana viernes. p e nada, buen día a todos y un saludo a todo que me escucha, que me lo dicen. ¡Venga, adiós! ¡Buenos días, Domínguez!

Yo quisiera que a ver si me puedes poner la, la de Chanel, la de Toque Toque, que después de lo que hicieron ayer tarde los chavales de la selección,、eh, p a r a ponérselo. Venga, un saludo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Domínguez. Soy Cristian, d e a n t e q u e r a Que ya vamos para Marbella, e s t a el jueves ya. Que ya nos falta poco para terminar la semana. Que te iba a decir a ver si me pones la c a n c i o n c i t a del Maca, la nueva. Lo justo se llama. Venga, buenos días, Andalucía.

Buenos días y gracias por estar ahí. Muy buenos días, Domínguez y compañía. Venga, ánimo que estamos a jueves y esto ya está acabado. Ya empezamos el fin de semana en breve, brevísimo. Bueno, mucho ánimo a todos y deciros que valéis millones, tanto Domínguez como todo el que esté escuchando este mensaje. Venga, vamos, vamos, que nos vamos. Ponme la canción de Resistiré y un abrazo fuerte a todos.

Nos vemos. Dominguez, h a i e n d o la pestaña en 3, 2, 1, ¡buenos días!

Sientes identificado o identificada con la canción, te levantas temprano y te pones a trabajar, pero con el fiesta, que así es más chulo, ¿no? Este jueves seguro que se presenta genial, 24 de noviembre, fiesta a las 6 y 32. Buenos días, Anda, levanta tus notas de voz, ya sabes, 616-079-079. Y bueno, ¿cuántos amigos nuevos? Buenos días, d o m i n g u e z Bueno, bueno, este es mi primer audio, estoy hasta nerviosa y tú.

<risa> Te p u e d e escuchar tanto y t a n t o ya me a n i m a d o a enviar. Yo estoy escuchando mucha gente decir que se va a trabajar, ¿eh? <risa> pero aquí una que va a acostarse, que ya ha e c h a d o su nochecita de trabajo y viene e c h a d Bueno, ya nos queda menos para terminar la semana. Pues nada, mucho ánimo para toda esa gente que empieza su día y que me gustaría que a p u s i e r a la canción de Melende India Martínez, esa que dice a y d i o s

Si ella supera lo que hacemos los dos, ay Dios, si ella supera lo que hacemos tú y yo. Bueno, no se e da muy bien cantar, pero ahí va. Pues, pues Domínguez, en 3, 2, 1, para cerrar la pestaña. Eso es que a ti anda, levanta, no te voy a decir.

Oye, muchas gracias por enviarte una nota de voz que me ha hecho mucha ilusión. Voy a buscarte a India, que es la número uno esta semana. Buenos días, Domínguez. A ver si me puede poner la canción del Junior. Vamos por el buen de desde Sevilla, e l Guamma, dedicándosela a su mujer, l o l a y a sus dos preciosos niños, Manu y Candela, que se tienen que levantar e n t r e una horita para ir al colegio.

España, vamos con el 1, 2, 3. Buenos días, tú ahí vamos. Pasa hormigón con cuatro sintomáticos. Ponme la pasatita de San r o s a n o Anda, picha, saludos. Ya está aquí el puente. Go, go, go. Pero qué puente, qué puente. Ah, el del 6 y el 8 de diciembre será para ti. No, buenos días, Domínguez. Soy Rafa de Coria.

Aquí vamos para trabajo. Quería mandarle un saludito a mi mujer, a la Lola de Coria, a mi cuñado, que sé, mejor, mejor un poquito. Y p o r l a mi mujer un poquito de Antonio José, que le gusta, que vaya para el trabajo ahora, a ver si lo puede escuchar. Besito, canija. Buenos días, Domínguez. Desde el corazón de Andalucía, desde la subética cordobesa, quisiera que me pusiera la Lola de Radio Macande.

Saludos. Pero bueno, qué buen gusto tenéis. Buenos días, Domínguez. 3, 2, 1, abriendo las pestañas. Aquí te saludo por primera vez el barrendero. A ver si nos pone una cancioncita de estas móvidas. ¿Cuál? l a mordidita o Mediterráneo de los reverdes. Vamos, todo el mundo, arriba.

Oye, es la primera vez que me mandas una nota de voz, qué ilusión. Y la de la mordidita de Ricky Martín. ¡Domingue! h a r i e n d o la pestaña en 3, 2, 1, ¡buenos días! Este es el top 5 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio.

uno、contigo. de esta semana.、Si、más tres, andalucía,、conmigo. más canal fiesta. Si s a n o a l u c o a

家族に夢を見せる。

「あいにいよう」

La canción más importante en Canal Fiesta, India Martínez y m e l e n d i Y tus notas de voz, que me gusta, pero bueno, hoy hay un montón de amigos que se incorporan por primera, o que mandan por primera vez su mensaje. Buenos días, Domínguez. e s p e r a d o t e de las 4 de la mañana. A ver si p u e d e m a n dar un saludito a mi mujer y a mi hija que está en la casita. A ver si te puede dedicar la canción de mi principio y mi fin de María Quintero.

Buenos días, a todos. buenos días adelante anda levanta hola hola hola abriendo pestañas en 321 buenos días dominguez venga dominguez que hoy llevamos con las pestañas abiertas ya tres horas hoy tenemos un viaje de linares a loja vamos a por el j u e r n o a top y con alegría venga pone una canción que bajemos motivado s las Arriba tostadas

Buenos días, Domínguez. Vamos, no, que nos vamos, que estamos ya jueves nada más. Ya no queda nada para el viernes. A ver si se nos hace el fin de semana un poquito más largo. Forme la canción de India Martínez y el m e l e n d i Cuando t e pueda, vamos. Vámonos. Abriendo las pestañas en 3, 3 2, 1, 2, 1. Buenos días, Domínguez. Oye, pues mira, ya ha sonado. Fíjate tú cómo es la magia de la radio, ¿eh? Domínguez. Abriendo las pestañas en 3, 2, 1. Buenos días.

Buenos días Domínguez, que estamos a c u e r n e ya Por no s guaca guaca Mira, mira, eh, eh. guaca guaca、eh, eh. A ver si tiene una entradilla para un concierto en Granada Que ya e n t c e s t a m o s en la canción distorsionada Abriendo la pantalla

Pues、mira, hablando de la canción distorsionada, hoy tengo que ser sincero, me ha dado mucha pena distorsionar. De los que vamos a arriesgar, vamos a saltar, vamos a cantar cuentos al piano y a gritar, que somos canal f Radio. Mira, mira. a u h

Mucha pena distorsionarla, porque vaya temazo. Por si acaso te quedaste.

Abriendo las pestañas en 3, 2, 1. Buenos días, Domínguez. Aquí el Pepe de Zahara. e l primer mensaje que mando, ¿eh? Ahí voy para ronda con la cuadrilla del u i s o e está lastimado, pero no vea cómo manda el tío. Quiero mandar un besito a mi mujer y a mi niña. Mi niña Lola, que está malita con calentura, pero ya está recuperada como una campeona, que hoy va al cole ya. A ver si me puedes poner la canción de los rebujitos.

Y Andy Luca, un bonito final, Domínguez. Y vámonos, que mañana es viernes ya, z u c a n a l l a ¿Pero por qué nos gusta tanto los viernes? Buenos días, Domínguez. Otro otro par el trabajo. Decirle a la gente que España jugó contra Costa Rica, que no se o l v i d e que, que es más malo que pegarle a un padre con un casetín mojado, i í o Ya v e r a m o s ver domingo.

Vamos a ver si, si, si, si lo han dicho ya un montón de veces. De hecho, tenemos por ahí a un amigo alemán y ya le ha dicho otro. Veremos a v ver el r e domingo con Alemania. Buenos días, Domínguez. Vamos a mandarle un saludito a Luis e s v a r g a y a David i l l o Venga, que vas para la maraquilla. Ponle la canción de la despechada que baile un poquillo, por lo menos. Arriba la tostac. d La despechada. Uy, esa canción no, no, no me suena.

ドミンギェ、ありがとうございます。

何が悪いのか

私の家族は、私の Qu

アルバでの隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の隙間の

イダーアカベヨアノ、センまンボラパッタデセバ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランドラー、イダーアカベヨアノ、バイレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンフェティレ、トゥーエランコンドゥーエランコン、

アルバでのアルバでのアルバで

パ a スペ

2、3、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4

ブー、えい、ni p と r casual

1、no no no no、2、3、4、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、

Tú, ¿Cómo tú no ha ido? ¿Cómo tú no ha ido? Junior Miguel, vamos con el 1, 2, 3, 4. 24 de noviembre ya, esto es Canal Fiesta. Tenemos hoy una llamada pendiente con Sergio Dalma, porque el domingo estará en concierto en Granada en el Palacio de Congresos. Domingo, 8 de la tarde. De tarde. Si tienes la oportunidad de ir a ver a Sergio,、Galilea. ya sabes, en Granada este domingo.

Un r e Por a s p o su carrera un repaso muy intenso, a su carrera desde el principio hasta Alegría. Hoy es el día de Vanessa Martín en el Fiesta, porque mañana llega a placeres y pecados el nuevo disco donde conocemos ya alguna canción. Esta te l a voy a presentar enseguida. Esta ya la conoces.

Y quien lo diría está fuerte en el top 50 del fiesta.

niña la niña pues mira domingas buenos días pues con este ritmo c ó m o empezamos el jueves eh?、Olé. pues nada te quería pedir esa canción pero mira ya me la has puesto no de、la、maría magia, a h y ver que me encantaría ir a concierto y regalarse la vida mío y pues nada venga abriendo las pestañas en 321 vamos por el jueves vamos

Buenos días, Domínguez. Son más gogos, Pepe Mercury. Bueno, pues buenos días para la gente.、Eh, me gustaría escuchar l a de Sofía Reyes, la de Luna, o la de Mar Salado, o Amor Salado. No sé, algo de eso es. ¿eh? Vale, venga, un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Domínguez, buenos días. Vamos a comernos el jueves, chiquillo, que no se diga. Oye,、eh, me pones un, una cancioncita, si puedes, de Manuel Carrasco.

La de me dijeron de pequeño y se la dedico a, a toda esa gente que están como yo、eh, trabajando, estudiando, llevando una casa por delante y dividiéndose el día en 20 trozos. ¿Vale? Que un besito, ya por el jueves. Mucho ánimo, oye amiga, tú puedes con todo, vaya energía. Oye, por cierto, mañana es el día de Manuel Carrasco en Canal Fiesta. No te lo vayas a perder. ¡A comernos el día, d o m í n g u

Despierta, anda, levanta, adelante, adelante, adelante. Buenos días, José Antonio, hoy José de Sevilla, de Córdoba, vamos. Y ponme la canción del barrio, a veces. Venga, gracias para mi señora Alicia también. Oye, que hay que levantarse, hay que levantarse un poquito antes, ¿eh? Que ya está el barrio. Domínguez, buenos días, el Pepe de la Decira, a Pasi c l a n a

El día parece que está como tiene que estar, o sea, para trabajar. Nada, para felicitar a todos los andaluces por ser andaluces, que no es poco eso. Y a ver si me pone un temita de t a t i e r r a de la Luz, que, que está ahora, es, ojitos claros. ¿Eh? Aquí, aquí estamos ya jueves, que ya e s t á ahí el viernes, que ya, ya, ya. ¿Qué me gusta e s t a t i e r r a de la Luz? De la, de la, luz, de la, de la Luz. 616-079-079. Buenos días, d o m i n g u e z

estamos jueves ya pues mira tengo unos vecinos que escuchan todos mis audio s dicen que se vea entonces como ya me lo dijeron pues este audio yo se lo voy a dedicar a él y a ella ella se llama laura sanitaria de welling vamos laura que me está escuchando ahora sí que te puede reír de v e r d a d saludos a toda la sanitaria y su marido d i o n y d i o n y de

Mucho vétima que pierda, vale. Bueno, a ver si le puede dedicar una canción marchosa que se pongan allí todo el mundo a bailar. El día ni seguro que está dormido, pero Laura y con las compañeras se van a poner ahí a bailar. Vamos que jueves abriendo las pestañas tres, en tres dos, dos uno, uno Buenos días, oye. Y ahora, confírmame que lo han oído.

a g a i n

どこに行くの

アミゴス・エンレダーではあった

ピタリと一緒に行くと、私たちの s をかけたら、私たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私た a の声をかけたら、私た i の声をかけたら、私たちの声を e けたら、私たちの声をかけたら、私たちの声をか n t ら、私たちの声をかけ a ら、私たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私たちの声 e かけたら、私たちの a をかけたら、r たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私たちの声をかけたら、私たち seguiré su travesía

エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレ e デ o ア、エレ e ディア、エレメディア、エレメディア、エレメ e ィア、エレ i ディア、エレメディア、エレ r ディア、エ r メディア、エレメ e ィア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディ l エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメ s ィア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エレメディア、エディア、エレメディア、エレメディア、エ e n ディア、エディア、

私の e の t o 家の家の家の家の家 e 家 e 家の n の t の家の家の家の家の e の家の家 n 家の家の家の家の n の家の家の家の家の u の家の家 n 家の家 n 家の家の家の家 u 家の家の家の家の家の家の家の家の家の a の家の a の家の家の家の家の家 a 家の家の家の家の家の家の家の a の家の家の家の家の家の v の家の家 e 家 la

私 t た e に、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、i のために、私の e めに、私のた a に、私のために、私のために、私のため e 私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のた e n d のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のため a 私のために、

気をつけてみよう。

ラジオラジオ。

ピーターの皆さん

かっこいい。

2014、クローニカでのバイト。

もう少しずつ見う少しずつした

何が悪いのし分からない。

Presenta Placeres y Pecados, el nuevo disco que podrás llevártelo firmado el domingo en Málaga. La semana que viene va a estar en Sevilla. Además, el sábado también en Málaga va a ser la encargada de inaugurar el alumbrado de la Navidad de Málaga, Vanessa Martín. ¿Cuántos números uno en Canal Fiesta? a Seguro que con placeres y pecados.

También hoy en el Día de Vanessa Martín arrancamos cada hora con sus canciones. Y vaya canciones.

Doctor d o m i n g u e z aquí Pedro, t el e pirata seviano l l de Barbate. Vamos a comernos hueve, ya está terminada la semana. Hoy me gustaría dedicar una canción a uno de mis amigos de oficio, a mi amigo Mario, que ya estará llegando hartado, donde nos veremos dentro de un rato y nos lo comemos diariamente con lo que hacemos. Por él va la canción que me gustaría que fuera, ya estoy aquí, nunca menos dicho, de Luis Fonsi.

Una letra que le encanta a mi mujer, que por ella va también. Ahí va la frasecita que te dedico de hoy, d o m i n g u e z como todos los días. Venga. Que me gustaría que la, que la escuchara. Venga. Hay cuatro cosas que en esta vida no vuelven: la flecha arrojada, la palabra mal dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada.、Así、va por ti, Domínguez.

Abrimos las pestañas entre 3, 3, 2, 2 1. 1. Buenos días. Gracias. Buenos días, d o m i n g u e z Aquí vamos a r o s a r la cuadrilla del Cucucuba s e m b r a d o u c a r i s t o A ver si me puedes poner una canción de ...de melendio de topa. o de topas, la mejor que quieras. Vamos a poner Juernes. La... Buenos días, d o m i n g u e z Vamos a poner Juernes.

Uy. aquí desde Úbeda que vamos ya p al r a e trabajo, a echar otro día y ya mañana por fin se acaba la semana、eh, un saludo y a ver si me puedes poner la canción de qué tal de Fondo Flamenco g o g o g o a r r i b a las top t a s qué tal Fondo Flamenco qué tal, bien, todo bien buenos días domingo

¿Qué pasa vámonos con el g u e r n e un saludito aquí para mi amigo el pirata de barbate que me dio ya un repasito me dice qué pasa titi que está hablando por ahí no me dicen nada bueno venga y a ver si me puedes poner un temita de los ronaldo de no puedo vivir sin ti que está mismo esperando hoy despiertas para ver si lo pone、vale. venga arriba las pestañas en 321 abriendo las pestañas en 321 buenos días dominguez

Que nada, que ya estamos jueves, que es un tema importante. Y mañana ya, tirirí, tirirí, que estamos en el fin de semana. p u e nada, quiero mandar un saludito a la gente de Recacor y después quiero mandar otro saludo a Insersa, Minas, Río Tinto, en especial a c h a r o Carlos, Sergio y Borja.

どうぞ。Y nada, y

Ahora es para mandar un saludito a los compañeros de Combolina, a Arcabeza Blanca, a Arpirata, a Argruñón y a Artrepa. Y al Joselito, al Joselito también、no、le he puesto el mote. Un saludo a todos y prepararos que esta, esta mañana vaya a estar hormigón otra vez.

¡Vamos! ¡Arriba las pestañas! En 3, 2. Y dile s que contesten. Domínguez, que contesten a ver si son capaces. Venga, c o n t e s t a 616-079-079. Buenos días, Domínguez. Que mira, llevo s unos días sin hablarte porque es que la vida me atropella. No me da tiempo de nada ni de hablarte por las mañanas.

Así que a ver si te parece bien que retomemos lo nuestro con algo bonito y ponme lo nuevo de Manuel Carrasco. ¿Vale? Venga, un saludo a todos y feliz día. Oye, mañana es el día de Manuel Carrasco en el Fiesta. ¡A comernos el día domingo! Despierta, anda, levanta, despierta, anda, levanta, anda, levanta.

A ver si me lo puedes poner a las nueve menos cuarto, por favor. u y Gracias, Domínguez. Oye, recuérdamelo porque si no, Si no, luego, entre tantos mensajes. Buenos días, Domínguez. Nada, dale un saludito a mi niña María y m i muevan esas. Están estas las dos malas y hoy van al cole. Y nada, de mucho ánimo, que ya queda nada para el fin de semana, ¿vale? A ver si me puedes poner la de coquito. Venga, aquí vas a tostar. Go, go, go. Buenos días, Domínguez.

y al final no me pusiste la s vigueta s a ver si hoy por lo menos me pone yo sería feliz yo sería feliz yo sería feliz si yo pudiera vivir sin verle la cara en guardia civil e s a cancioncita de, de los delincuentes que llevo ya tiempo que no la escucho por la radio oye pues he puesto la c traga e a a los delincuentes buenos días dominguez aquí estrella de sevilla huerva

Hoy venía sin ganas de mandar audio, s venía un poquito de bajona. ¿Y eso? Pero lo que os digo, que gracias a Canar Fiesta, que gracias a ti, que gracias a todos los oyentes, a los audios que mandáis, porque de verdad que levantáis la e n e r g í a levantáis la moral, le quitáis la pena a todo el que va escuchando. Y hoy le quiero dar muchos ánimos a mi marido y a mis tres hijos, a Estrella, a Marta y a Fran.

Que son lo mejor que tengo en mi vida, que los quiero con toda mi alma. Y que hoy les mando yo la frase que dice uno de los mejores fiesteros, el filósofo de Canal Fiesta: Que nadie nos quite la alegría de vivir. Los、pues、quiero. Y hoy todas las canciones de Vanessa Martín van d e d i c a d a s para ello. s

En 3, 2, 1, abriendo las pestañas. Buenos días. Buenos días, estrella. Tú sí que brillas con luz propia. Oye, que es el día de Vanessa Martín, como está escuchando. Mañana el día de Manuel Carrasco. Y hoy tengo a Sergio Dalma aquí. Mándanos tu mensaje al 616-079-079. Buenos días, Domínguez. Bueno, venga a por el juez.

A ver si me pones una cancioncita del puchero del hortelano, hombre. Se la dedico a mi a mi Gordi. Arriba las pestañas en 3, 2, 1. Buenos días. Buenos días, Domínguez. Un saludo por la mañana temprano. Somos los de Anduja, el Lulo de Anduja y Pistoño de Arjona. Vamos para el curro otra vez hoy. A Jaén. ¡Mare d mía! ¡Qué día que hace hoy! ¡Vamos que estamos a jueves!

Ar、abriendo las pestañas en 3, 2, 1, ¡buenos días! Buenos días, buenos días, Dominguez. v a m o a una canción guapita, la que la dejo de tu ...de tu convenio, la que más te gusta a ti. Y un saludito para todos, Rutero s de la Cuarta.

みんな、みでな、みんな、みんな、みん

人前で。

全てのフォーフ l a m e n

Aquí en Canal Fiesta y los rebujitos, estamos buscando al clandestino. ¿Qué más? La lola de Radio Macandé, Melendi, la mordidita. Aquí tomando nota de tus propuestas musicales. Hoy Sergio d a l m a mañana Tecai y Medina z a a r a Del 6 al 11 de diciembre, feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. En El Pedroso, 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En El Puente de Diciembre, El Pedroso te espera.

En su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso, colabora ProDetour, Diputación de Sevilla. Despierto, anda, levanta, despierto, anda, levanta, anda, levanta. Buenos días, d o m i n g u e z Aquí vamos, los chicos de Mizol directamente a Jaén. Hoy, bueno, hoy hace una mañana buena.

Y nada, quiero mandar un saludito a mi amigo Matagallo de Apolo, que lo llevo delante con el camión, s a l i e n d o desde h u a t Ortaja, n o s encontramos por la carretera. Y ponte un temita, desde ya, ya mucho tiempo, que se llama a Dónde está el camino de Radio Macandé. Esto es un temazo, ¿eh? Le va a gustar a la gente. Así que nada, abriendo las pentallas, en 3, 2, 1, ¡bomba! Oye, entonces ahora qué hago, ¿pongo la lola o la de Dónde está el camino?

Polit Fern どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど d o m i n g んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど e どんどんどんどんどんどんどんどんどんど a どん a んどんどんどんどん c んどんどん n んどんどんどんどんどんどんどん e んどん n ん a んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど s どんどんどんどんどんどん e んどんどんどん Buenos días.

Despierta, anda, levanta. Despierta, anda, levanta. a n d ン levanta. Buenos días, saludo ングアンドリードミングアン a リードミングアンドリードミングアンド e ードミングアンドリードミン i アンドリードミングア a ドリードミングアンドリー s d ングアンドリードミングア u ドリードミングアンドリード e ングアンドリードミングアンドリード a ングアンドリードミングアン m リードミングアンドリードミング e ンドリードミングアンドリードミングア

Muchas gracias por escuchar Canal Fiesta, la radio de Andalucía. Buenos días, José Antonio. Hola. A ver si me puedes escuchar hoy mi audio y me pones mariposas, porfa. Pues ya he oído tu audio, alto y claro. Mariposas. Venga, que van a revolotear en breve. Solo me gusta pasear.

・そろ a s

やせなた、やせなた。

僕は私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、私の思い出を聞いて、のののののののののののののののののの

En el fiesta, anda, levanta con José Antonio Domínguez. Envejecimiento activo más desarrollo de competencias digitales igual a mayores llenos de vida.

Apúntate a nuestro compromiso social y aprende nuevas tecnologías para sacarle más partido a tu ocio y a tu salud. Porque necesitamos mayores llenos de vida. Súmate. Una iniciativa de Canal Sur y CaixaBank. Buenos días, Canal Fiesta en tu ciudad, en tu provincia. Canal Fiesta Sevilla.

Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. d e s c á r g a t e la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. e c o e m b e s d o n a n t o n i o ¿Usted sabe que ya está a la venta de las entradas para el décimo aniversario del Fallen a Sevilla en f i d i u s t e d es el v r a n o ¿Al Fallen a Sevilla? Por supuesto que no me lo pierdo. ¡Ay, caballero!

q u i のお lo d i r た a お二人のお二人のお二人のお二人のお二人 a お二人のお二人 l お二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二 a のお二人 e お二人のお二人のお二人のお二人のお u 人のお二人のお二人のお二人のお i 人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお i 人のお二人のお e 人のお二人のお二人のお二人のお二人のお e 人のお o 人のお二人のお二人のお二人のお二 n のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人 e お二人の a 二人のお二 a のお a 人のお二人 c お a 人のお n 人のお二人のお二人 a お二人のお二人のお二人のお n 人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人 u お二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二

martín la semana que viene aquí en canal fiesta dominguez abriendo la pestaña en 321 buenos días b u e n o s días dominguez el c r i s t i a n m antequera para mandarle un saludito a los compañeros de con molina al cabeza blanca al trepa a joselito y al gruñón y al pirata preparados que esta mañana voy a echar hormigón a ustedes

Ambas, arriba las tazas, Domingue, abriendo la pestaña en 321. Buenos días, Buenos Domingue, í a s d abriendo las pestañas en 321. Vamos, soy、eh, Rocío de aquí de la Cimada.、Eh, hablo para nada, que estamos muy contentos, que、eh, todas las mañanas nos alegráis, las mañanas que nos levantamos temprano y nada, para ir a trabajar, para llevar niños al instituto, u n a locura. Ya está, un saludito para mi niña que está embarazada.

Eh, para mis o b r i n a que están en Málaga, que las quiero con locura, que ya vienen este fin de semana, menos m a l Y nada, bien, mi marido que está muy resfriado. <ríe> Así que pongo una canción animadita para todos. Me d i g a un saludito a todos los que nos escuchan. Oye, que vas a ser abuela, felicidades. No, Dios, soy Emma y queremos que nos ponga la canción de la b a c h e t a

Buen día, buen día, guan buen guan día guan. Buen día para ti. Vamos con la bachata para animarte. Buenos días, Domínguez. Vamos que tenemos el j u e r n e ya y mañana cobramos. Ay, qué bien. Mira, a ver si puedes poner la del vaquilla de los chichos para cuatro pintores que van para la herradura y para otros cuatro que van para Sierra Nevada. Venga, abrimos las pestañas en 3, 2, 1, 1.

Buenos días, fiestero. Mira, por aquí me dice uno, un amigo del fiesta. Cualquier día te llevo unos churritos al fiesta. Oye, pues están mis compañeros de. Hoy nos salimos del fiesta con la operación c h u r r o par churri. Es que me dicen churri ellos. Buenos días, j o s e i t o Ya estamos llegando al trabajo. Aquí el r o b e r de Jerez.

Mira, te voy a pedir una canción que imagino te va a traer un montón de recuerdos. A ver. A ver si la tienes por ahí. A ver. La de Enrique Iglesias y Whitney Houston. A ver qué me dices. Venga, te mando un abrazo, máquina.、Adiós. Oye, pues mira, vaya temazo, vaya. Es que tenés i muy buen gusto. Los de Anda, Levanta tienen muy buen gusto. Hola. Domingo, buenos días. Abriendo las pestañas en 3, 3 2, 1. 1. Buenos días.

Nada, a dedicar una canción a todas las madres, que sin ellas no sé lo que haríamos, para esas madres luchadoras, ¿vale? Y quisiera que me pusiera la canción de madre, ¿vale? Buenos días, Domínguez, desde a l c a r á del Valle, vamos por el juerne, y el cuerpo lo sabe, c o n o la cancioncita de Baby, tú me encantas.

Se la dedico a mi amigo r a f i e l c a l n e r o que tanto le gusta. Arcelu a y al Miguel de los Pollos, que seguro que ellos llevan más ganas que nosotros. Te paso a mi compi Loli. Hola Loli. Buenos días, Domínguez. Buenos días. Venga, vamos por el jueves. Venga, yo se la voy a dedicar a mi amiga Marisola l Hornera, que todos los días me excusa. Venga, en, en, en 3, 2, 1, arriba l a p e s t a ñ a

Qué ilusión, además un mensaje doble. Mándanos tu mensaje al 616-079-079. Y este mensaje es la primera vez, que, es la primera vez que, que lo mandas. Buenos días, anda, anda, anda, levanta. Hola, me llamo Alejandro, tengo cinco años. El año que viene voy a ir a c o g e de los mayores en Tartes.

tengo una hora que estoy a bailé n papá mamá y, y, y elsa que la hemos cogido es una habilidad muy buena buenos días dominguez bicharracoto soy serio g desde málaga quiero mandarle un saludito a mi compañero rafa de cofrico quiero que le p o n g a s la canción de su paisana india martínez con melendi arriba la t o t a go... hola buenos días quiero que le p o n g a s la canción

...a mi picoleto que va p a la tierra arriba las tontajos、oh, oh, oh. buenos días domingo abre las pestañas trae dos uno go go go venga aquí desde córdoba que la que a h r a hemos dedicado una canción a zamorano nuestro encargado de pablo a r b o r á n la que aquí ahora es su cantante favorito

Venga, saborano, tío, alegres del día, hombre. Que, que, siempre, está, que siempre está que s igual, e e está m p r i hombre, con esa alegría que t i e n e en ese cuerpo. ¡Go, go, go! ¡Adelante! Ver, ¡Abre la s pestaña! s

Junta de Andalucía. Cuidado, puntos de Andalucía. Cuidadito, cuidadito. Tenemos ahora mismo Montellano 14 grados, Enerja q u i n s e e n a v e a s t lore, a l de e m

Sevilla.

e s un electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y、si、ven, atiendas el golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con 3 años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en el golpecito. Encuentra tu tienda más cercana, en t i e n d a s el golpecito.es o llamando al 954-100-193. Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza.

La verita de l río, te e s t o y e s p e r a n d o a que me llegue tu beso en Cana Fiesta Radio. La verita de l río, niña, te e s t o y e s p e r a n d o a que me llegue tu beso en Cana Fiesta Radio. Buenos días, Domínguez. Vamos a mandarle un saludo a mi prima Laura, que va en el coche para trabajar. Es maestra y va hacia el instituto.

vamos a ponerle la canción de Aitana y un saludo a todos nuestros clientes de frutería Juanito ...tres, dos, uno, abriendo pestañas Domingue levantando las pestañas en tres, dos, uno... arriba la total aquí estoy otra vez ahora quiero saludar a mi hermana Ana del Carmen que se c a s a este fin de semana

y vamos a intentarlo pasarlo bien que va a ser un buen fin de semana en este día tan especial para ella y felicidades、Así. buenos días domingue soy Ana de la a l m a d e n a y quiero que me ponga la canción de mariposas que nos gusta mucho y hoy voy a tocar la flauta travesera en el colegio y quiero que esta canción me dé mucha suerte、mm.

私たちは毎年、

chegou だ。Hasta el

サラダの胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の胃の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��の��

何で

Cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía. Buenos días, Domínguez.、Eh, soy Lucy de Huelva. Me gustaría felicitar a mi hermano César que está de cumpleaños hoy.

y dedicarle una canción de mana carrasco que bonito es querer bueno saludito a todos y que tengas un feliz jueves y felicidades al cumpleañero o me escucho yo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ...me escucho yo, pero no, no te e s c u c h o a ti en la nota de voz buenos días domínguez aquí vamos para el correr de a abriendo las pestañas en 321 go, go, go.

Quiero que me pongan la canción de India Martina y m e l e n d i Si ella supiera, ahí lo veamos. Muchas gracias, picha.、Es、Pasa el, buen día. Es el número uno del top 50. Domínguez, haciendo la pestaña en 3, 2, 1. ¡Buenos días!

Hola, José Antonio d o m í n g u e z q u é tal s í alicia de sevilla ole ole que estamos jueves u y te i b a a decir jueves pero como yo sé que no te gusta no, te digo jueves No, me g u s t así a que nada que te mando un beso i t muy fuerte a toda la gente de anda levanta y a ver si me puedes poner a m í atlántico vale

s i no por、pues, una bachatita yo siempre te pido lo mismo pero es que qué vamos a cambiar así que abriendo la pestaña en 321 buenos días dominguez ...buenos días, muchos pesos dominguez abriendo la pestaña en 321 buenos días ...te m a n de a hablar m n s aquí j e comentar... ...buenos Domínguez... ...de s ...gracias por días a de la p r i s c o san isidro santa bárbara de casa

Un saludo a todos nuestros compañeros de la finca. Pon una c a n c i o n c i t a buena. Vámonos a por el j u e r n o Oye, me encanta que recomienda a todo el mundo que escuche Canal Fiesta. Sí, s í tú allá donde vayas, oye, p o n c a n al fiesta. O ponle radio, que te voy a mandar una nota de voz. Qué maravilla. Buenos días. Abriendo la pestaña en 3, 2, 1. 1. Buenos días, Dominguez. Pues así es como yo despierto a mi hija Carla todas las mañanas.

Le cuesta un poquito, pero bueno, al final se levanta. <risa> Buenos días, feliz jueves y ponnos algo, si puede ser la nueva de Manuel Carrasco. Venga, un besito. Muah, Adiós. Muah, Adiós. Un besazo gigante. Oye, es que es literal, es que me ha mandado Carolina un vídeo de, de su niña durmiendo y ella acercándose muy suavemente diciendo.

Arriba las pestañas en 3, 2, 1. Venga, vamos, venga. Qué maravilla, de verdad. Carol, muchas gracias. Oye, ¿puedo subir el vídeo? ¿Me deja? En noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Encuenta r la solución que mejor se adapte a tus necesidades en el 955-44111 o socialenergy.es. Financiación ofrecida por Banco ZTLM. La Revolución Solar es Social Energy. Desguace Smeggy.

もう1す

マサンんルフィア、マんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん a んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん e ん

私の心の声を聞いてください。

《えた

...no es la primera vez que mando un audio ni tampoco es la primera vez que me lo pone s es un botito de confianza porque audio que se manda audio que se pone vamos a enfrentar este jueves con mucha alegría y m á q u i y fuerza no a ver si me pone la c a n c i o n cita de del m a q u i n perfecto tema maravilloso para, para tener un buen comienzo de día y me gustaría que si se lo puedes poner entre las ocho y cuarto aproximadamente

Chihuahua, chivente, que la mujer va para el trabajo y escucha seguramente. Y eso se lo dedico a ella. Para saber, un besito. Te quiero, m i k Abriendo、anda. las pestañas en 3, 2, 2 1. 1. Buenos días. Que Me gustan que mandéis mensajes de amor. e n canal Fiesta. Audio que se manda, audio que yo intento poner. Pero es que se queda mucho en el tintero porque hay cientos. Despierto, anda, levanta. Despierto, anda, levanta. Anda, levanta.

Abriendo las pestañas en 3, 2, 1. Buenos días, Domínguez. Buenos días a todos. Soy Lucía de Jaén, Camino del c o l e g Hoy quiero felicitar a mi niño que cumple mañana 19 meses, a mi Coquito. Me gustaría que me p u s i e r a la canción de Manuel Carrasco, Coquito. Si puede ser, para felicitarlo. Que.

A mi pequeño terremoto y que lo quiero con locura. Felicidades, Hugo. Te quiere mucho, mami. Vamos a por el jueves.

Y que tengáis todo buen día. Un bistito. Anda, levanta del colchón, pon Canal Fiesta toda. Vos, hoy es tu día, así que vamos a clase. 3, 2, 1, abriendo las pestañas, d o m i n g u e z Buenos días. ...soy Es la primera vez que te llamo. Soy retrepado de la costa granadina de la gasolina. Y animo a todos los compañeros de las cisternas de la gasolina a que pongan Canal Fiesta. A ver si me puedes poner algo de Paco Candela.

Oye, muchas gracias. Me encanta que sea tu primera vez aquí en el Fiesta. Andalucía, a las 8. Ya o ¿Cómo pasa el tiempo? Ya a las 8. Marta Larcón, buenos días. Buenos días. En Andalucía tendremos predominio de cielos con intervalos de nubes medias y altas en el extremo oriental, con temperaturas máximas en ascenso alcanzando valores de 22 grados de m á x i m a en Granada y Málaga.

21 en Almería y Sevilla, 20 en Cádiz, Huelva y j a e n o 19 en Córdoba. Los vientos serán flojos variables. Es una información.

De la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora conectando con Alfonso Martínez en la Dirección General de Tráfico. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento de entrada por las 7 en Aguadulce. También complicaciones en la provincia de Granada, en el entorno del Zaidín, en dirección Chana. Además, también en la provincia de Málaga hay circulación lenta con paradas prolongadas en el rincón de l a

En sentido a la capital malacitana y en Benalmádena Costa, en este caso hacia Cádiz, y también en Mijas, en sentido a la provincia de Cádiz. En Sevilla hay circulación intensa, además de entrada a la capital hispalense, por la A92 en el entorno del Acebuchal y en la A49 entre Bormujos y Camas, al igual que en la A8057 y la A8058 en San Juan.

De Arnalfarache y en la Nacional 630 en Valdezorras. En la ronda S30, circulación intensa en los tramos habituales, destacar en el Puente del Centenario en ambos sentidos. Muchas gracias, Alfonso. Hoy es. El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta.

De agua, estamos contigo, Vanessa. Dentro de poco, la semana que viene, va a estar aquí con nosotros. Excusa perfecta para repasar esas canciones tan emocionantes. Pero nos vamos a centrar en el disco nuevo que sale mañana.

En Canal Fiesta. Y para celebrarlo, estamos hoy abriendo hora con Vanessa Martín durante todo el día en Andalevanta en Fórmula Fiesta. Mañana, placeres y pecados, podrás llevártelo firmado. Va a estar en Málaga, en Sevilla. En Málaga, por cierto, el sábado estará Vanessa Martín inaugurando el alumbrao d navideño. En calle Elarios estará ella.

Y luego actuarán Andy y Lucas. e c h á n d o l e un vistazo al disco que podrás tener mañana, nos encontramos con una canción que te presentamos aquí en Canal Fiesta cuando no estabas solo. La puedes escuchar aquí en Canal Fiesta. Hasta que mañana ya esté disponible el discazo nuevo de nuestra Vanessa. Podría no reconocerte. Fue tan difícil la aventura.

よく見ると、私はたくさんのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。

私たちは、今日は私たちにとっては、私たちにとって e 私たちにとっては、私たちにとっては、私 a ちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たち a とっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たち e とっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たち

「よけるな」

STOP!

FIESTA どうぞ。

フェリースタート J.A.

Así que échale un vistazo. Eso sí, a lo mejor no está tu foto porque es que recibimos un chorro. Luego haré otra versión del vídeo. Arroba Domínguez JA. Buenos días. La levanta del colchón con Canal Fiesta Todavos. Hoy es tu día, así que vamos a clase. Buenos días, Domínguez. Vamos por el jueves. Ya hemos empezado con lo s u p e r intensivo. Vamos a mandar un saludito al amigo Fernando, que es nuestro maquinista.

Y a todos sus compañeros, los maquinistas de los hermanos Loras, Loras. Venga, ponle una c a n c i o n c i t a marchosa para que pasemos bien este jueves.、Va. Domínguez, haciendo la pestaña en 3, 2, 1, ¡buenos días! Buenos días, Domínguez. Venga, un saludo a l í a Juan Luis, que está ahí de curso por las tardes, ahí i n t e n s i v o ahí. ...de los m u c h a c h o a m a r g a e n t e Ponle una canción para que se alegre del arremato. Venga, de parte aquí de sus compañeros.

Yo, de los últimos diez mensajes que he mandado,、Uy. no me ha puesto ninguno. Uy. Estos dos últimos días he mandado el mismo mensaje. Que era importante para mí, pero、Perdona. tampoco lo ha puesto. Perdona, es que hay muchos. Si pones este, ponme. Dedícame una canción, la que tú quieras. Perdóname, pues este sí lo he puesto. Es que sois muchos.

Pero cuando digo mucho, mucho, y claro, muchas veces se me quedan en el tintero mensajes y todos son importantes. Así que perdona a comernos el día. A comernos el día, Domingo. Despierta, anda, levanta. Despierta, anda, levanta. Anda, levanta.

...nada, Hoy se me ha pegado un poquillo la sábana, pero es porque voy cerquita, hoy vamos de reparto para Málaga, hoy vamos para la provincia de la alegría, niño. s Y nada, de caminito para allá, y c o n un buen día que lo vea, hoy vamos a pasar un poquito de calor por ahí los malagueños, niño, s hoy nos va a pegar el sol la cocorota. Y nada, quería pedirte hoy la canción de Pablo Arborán, amigo, amigo mío. <ríe>

Y nada, Andalucía, vamos allá, vamos a comernos el día con energía. Pues amigo mío, sí que se te han pegado las sábanas porque ya he puesto a Pablo al b o r á z、mm, A las seis mañana ahí te quiero. Mira la pestaña en tres, dos, uno. uno! Buenos días, Domingo. Soy p a b l a tengo ocho años y voy camino al cole. Y me encanta escucharte por la radio todas las mañanas porque me alegra el día. Oye, y a mí te, también me encanta escucharte a ti. Y.

Y quiero que me pongan la canción de c a m a l e ó n Y se la dedico a toda mi familia. Adiós. Pues Adiós. vamos. Vamos con la canción c a m a l e ó n ya, que luego me dices es que no las pone. Si es que todas las canciones desde las 6 de la mañana, todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas, las que me estáis pidiendo.、Uh, yo quiero una canción Dominguez que va mal cole. ¿Qué? La de Chico.

La Titi me preguntó. Arriba las tostadas. Titi me preguntó si tiene muchas novias. Buenos días, Domingo. Abriendo la pestaña en 3, 2, 1. Voy del camino al cole a llevar a mi hermanito de la guardia con mi madre y mi papá. Y le mando un saludo a toda mi familia.

Pide ya tu jamón en j a m o n e s a n c h e z c o m Jamones Sánchez. Saber escoger es un don. a n d a n d i

私たちの人生は何でもいいです。

かまどのると、おかえりと、かいどと、かまどのように見つけると、

か e れは。

ティティー、めっぷんと、しゅとんと、しゅとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとん

Si es un muchacho, d e y a eso.

suelta ese más vivir que tú tienes en la calle busca una mujer seria para ti que soy he el diablo

Salía, abriendo las pestañas en 3, 2, 1.、Uno. Buenos días. Oye, dale besito s a tu hermana, espero que se recupere muy pronto. Buenos días, Domínguez. Soy Olivia y a mí también me da mucho coraje que digan jueznes cuando no lo es. Mira, los jueves te dicen cuando e l viene r s no hay colegio ni trabajo, es decir, como un pequeño puente. Y hoy es un jueves normal y corriente. Bueno, arriba las tostas, go, go, go. Ah, y descansamos.

¿Cómo? Buenos días, gracias por estar ahí. Es que un día comenté que me da mucho coraje la palabra j u e r r r Me da mucha rabia esa palabra. Y ya veo que no sé al único que le sienta regular escuchar j u e r r r Hola, Doline. s h e Kame. Tengo tatuario. Y yo tengo que t n e t o d o l a atención n la testé la T. ¡Mua! besito muy grande, Carmen.

Buenos días, Domínguez. Soy Maritere de Granada y quiero que p o n g a la canción de Gente Luminosa del Arrebato. Y se la dedico a mi hermana Emma, que mañana es su cumpleaños y cumple 34 años. Y a s u primer año como mamá. Y le mando un beso muy grande, que es la mejor hermana y madre del mundo. Arriba las t o s t a s ¡go, go, go! Oye, pues mira, mañana me lo recuerda a esta hora más o menos, que es cuando os felicito a los cumpleañeros, ¿de acuerdo? ¡Un besito! ¡Hola, Domínguez!

Soy Lucía, tengo s e años, vamos camino al cole. Quiero pedirte la canción de Coquito. Mucho besito. Besitos para ti también. Hoy es el cumple de Carmen Galvez, Emilio Molina. Felicidades a Pepe Jiménez, a Ana Barrera, Oscar Cabrera, Marcos Rodríguez, Iván Rocío Rueda.

Aquí tengo la chuletilla, aquí tengo más, más, cumpleaños. El cumpleaños de César, de Luisa Márquez. Felicidades a Carlos, de Sevilla. A Fernando, que está ahora mismo escuchando en Almería, dice de vacaciones en Cabo de Gata, paseando por aquí. Es mi cumpleaños, a ver si es verdad que me felicita. Pues sí, aquí estoy felicitándote, Fernando. Domingo Álvarez, felicidades. Hoy cumpleaños Mario de Huelva, 42.

Cristian de Jaén, Carmen Coto, el cumple de Sandra García, celebrando el cumple de Mari Pérez, el de e n c a r n i Estevez, el de Loli de la Cruz. Estos son los cumpleaños que se han puesto en contacto con nosotros. Felicidades, que cumpláis muchos más y gracias por celebrarlo con Canal Fiesta. Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado: ponerle el broche dorado a tus recetas con el aceite de oliva más puro.

Quiero que me pongan la canción de Quevedo Bizarra. Se la dedico a mi hermano Inmae. Arriba las totales. Me llamamos Pacoles, a c o l e s porque somos los mejores, mejores. Bueno, d o m i n g o e me llamo Mari. Voy de Carmilla l colegio con mi mamá y mi hermano. Y quiero que, que soy de Córdoba, quiero que me pongan la canción del camaleón.

よろしくおいしま

Nuestra tita a n i y a nuestro tito Antonio. Arriba la total, go, go, go. Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault a u s t r a l i t e c h Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.

Descúbralo en la red Renault de Andalucía. a

Será el día de Manuel Carrasco en Canal Fiesta. Celebramos el lanzamiento de Corazón y Flecha. Un a b a u b r i e n d o las p e s t a ñ a Domínguez. Buenos días. Quiero que felicites a mi niña Alma de Córdoba, que os manda casi todos los días un mensajito. Que ha hecho un quinto cumpleaños, cinco añitos. Se está siendo muy grande y muy guapa. v a l e Felicite a la porfa, Domínguez, que le gusta mucho cuando le contesta. Un abrazo.

Ponle la canción de c o q u i d o porfa. ¡Felicidades! v o r Soy Narbio, hola Domínguez. La, la leí con saludo a mi amigo en el colegio. Abrió las pestañas, entiéndame. 3, 2, 1. Buenos días, adelante. 616-079-079. Buenos días, Domínguez.

Hoy quiero felicitar a mi hijo Ike, que es lo mejor del mundo. Que s e p a que tu hermano Saúl y yo estamos súper orgullosos de ti, que te queremos con locura, que queremos que este día lo disfrutes mucho, no, muchísimo. Así que felicidades. Te quiero, Tela, bacalao. Que si puedes le pone la canción de bachata y que nada, que arriba la t o s t a go, go, go. Muchísimas felicidades, que tengas un grandísimo día. Buenos días, d o m i n g o

e s p e r a espera que me esté haciendo un lío e s p e r a espera espera vamos que nos vamos venga venga ahora sí adelante buenos días dominguez aquí el americano de málaga que hoy quería dedicarle unas palabritas a mi gran sobrino miguel que está súper motivado que va este fin de semana al templo del motor con su p i t bike y que espero y deseo que haga una crono de 10 y que sepa que está aquí su tío para hoy para mañana y para siempre un abrazo para todos feliz jueves para ti también buenos días d o m i n g u e z

Gimena tengo ponga Go go quiero canción sin ti Arriba me que Dale Quedate Que noche duele años la la Dale la ocho go noche Tengo susa y Y la んな、y e v ゃ y

El domingo ...el, el domingo cumplió nueve años. Lleva el mitón de estar hoy, ustedes y la a b l i l de darla. Oye, pues lo celebraremos.、Ay. Buenos días, d o m i n g a e Somos d e j o d a Diego y Ana. Queremos dedicarle la canción de Vista Alma a nuestro hermano que vive en Mallorca y,、no、¿Se, llama? Lo... y se llama Rafa. Y no l o v e m o s desde hace mucho. Vaya.

Somos de joven, arriba las pestañas. En 3, 2, 1. Buenos días, tipo de agua y a g Buenos días, minga. Voy a caminar c o le quiero que me ponga la canción de la bibiba. A contar corriente, jojojo. Jo, jo.

Me encanta Contracorriente con Álvaro Soler. Hola Domínguez, soy Lucía de Málaga, tengo 11 años y voy al colegio con mi madre y mi hermano Lian, que tiene 2 años.、Eh, quiero que me pongan la canción de La bachata de Manuel Turizo. Hoy que hoy tengo una excursión y quiero llegar con mucha gana.

h a a b i e n d o la pestaña 3, 2, 1. Buenos días. Buenos días para ti también. Un besito. Buenos días, d o m i n g u e z Soy María del Rincón de la Victoria y voy de camino al cole con mi madre y con mi hermano.

Me gustaría que me pusieran la canción de Mariposas Taitana. Se la dedico a mi tita Desi, a mi tita Monce y a mi madre. Ya la he puesto hace muy poquito, Mariposas. Oye, luego tenéis el programa en CanalSur.es en la radio, La Carta. Me l a m o m a m a c o m a m c o porque somos los mejores, mejores.

Ayer dije: Mandadme fotos y hacemos un supermontaje. No sé si lo habéis visto, lo tenéis en mi Instagram que es domínguez j a y en el del fiesta, claro. Que ya vamos parcole, parcole, par parcole, p o r q u e somos los mejores. Mejores, yo me quiero aprender a lesiones. Que, que, que, que, que, que, e que, que, que, e q

じゃあ。

スペシャルな気持ちで、私たちはそれを見つけた。

Domínguez, abriendo la pestaña en 3, 2, 1. ¡Buenos días! m i o s de s o s n i a s Buenos días, Domínguez. Soy José, después Girola. Todos los días a mi niña le encanta dedicar canciones, a mi niña Lola. Y bueno, hoy yo creo que me toca dedicársela a ella y a su hermano Guille, aprovechando que van en otro coche para.

Con su super mami, p a r c o l e que un besito muy fuerte. A ver si me puedes poner la canción de Alejandro Sand, de mi s persona s favorita. s Porque ellos son mis personas favoritas. Los tres: la mami, mi, mis dos niños. Un abrazo. Un, dos, tres: arriba las pestañas. Ole ahí, ese papi orgulloso.

En Canel Fiesta, anda, levanta, con José Antonio Domínguez.

カメラで撮影しよう。

vamos camino del cole y queremos que nos ponga la canción de h o t abriendo las pestañas en 321 buenos días domínguez felicita a mi niño que se nos olvidó ayer mandártelo o no lo escuchamos mi niño se llama leo y somos de torremolinos

Un, dos, dos tres, tres, perdón, Tres, dos, dos uno. uno abre las pestañas. Oye, dale un besazo enorme y a ti también, claro. Domínguez, haciendo la pestaña en tres, dos, uno o buenos días. Buenos días, Domínguez. Nos llamamos Vega Ivana y, nos, y, y,、no. es, y somos de i l l o r a de un pueblo de Granada. de Granada. Quiero que nos pongan la canción, una, una canción de Aitana, la que sea.

Ahí, ahí arriba la tostada, go, go, go. un besazo. Buen día, Domingo. Hoy Candela te va a cantar una canción súper chulla. A ver si la e n c u e n t r o y、a、se、ver. la puedes poner. Venga, canta. Sétalo, sétalo. <risa> Venga, dile. Arriba la、oh, tostada.、Oh, oh. Un besito muy grande. Mucha paciencia, que me e s t é i s mandando también comentarios de que hay caravana, que hay atasco. Pues nada, tranquilidad, paciencia.

Hola, Domínguez. Soy Laura. Quiero que me ponga la canción de Rosaria. Viva la s total. Buenos días, amiga. Soy Lucía. Tengo cinco años. Le dedico la canción, si tú la quieres, a mis dos abuelas. Y o también soy a Canal Fiesta. Toma ya. Buenos días, Domínguez. Tomo s a ver.

Alejandro y Adrián, mi h e r m a n o e s t á en el colegio y yo estoy con el tobillo torcido,、oh. no puedo ir. ¿Y eso? Y quiero que me ponga la canción de Quevedo. Arriba la tocha, go, go, go. ¿Eso qué quiere decir? Que me vas a estar escuchando hasta las 10 de la mañana. Buenos días, Domingo, soy Eri de Urique y voy al colegio con mi hermana. Y quiero mandar l e un saludo a mi madre, a mi padre de construcción, Kiko Trujillo. Y quiero que me p o n g a la canción.

De la,、eh, Antonio e s e l Arte, Arriba la t o t a go, go, go. s g o g o g o 616-079-079, que me hace mucha ilusión cuando manda el mensaje por primera vez. Si es así, dímelo.

Domínguez, abriendo la pestaña en 3, 2, 1, ¡buenos días! En la mejor tienda de ibéricos de Sevilla, Chacinas Castillo en Virgen de Luján y Pajés del Gorro, jamón ibérico l o n c h a d o desde 49 euros.

Parco a el Legio y hoy e l cumpleaños del pequeño Mateo Johnson. Así que por favor, venga v a m o s a dedicarle con todo lo harto un cumpleaños feliz, bien fuerte. Venga, vamos a ir. Buenos días a todos, días a todos. Y felicidades. Hola, Dominguez. Buenos días, soy Antonio y el Sergio. Tenemos 23 y 30 años, somos de w e l l i n g Viva w e l l i n g y te p e d o

メディア、あり i とうございます。

Que i r e que me ponga la canción de feliz arriba la total, wow wow wow. a r i e n d o l a pestañas en 3, 2, 1. Buenos días, Domínguez. Soy Alba, tengo 8 años y le quiero dedicar la canción de Camela a mi t i t á a Vivi y a mi padrino. Y yo también sí, carnal, fiesta. Domínguez, buenos días. Aquí voy con Miguelito, aquí el espadrón de manzana, otra vez para Portugal. Macho, ahí otra vez para arriba.

y la queremos que nos ponga la canción de gloria estefan la de hoy ¿sabes? hoy voy a verte de nuevo voy a ver a tu cinco m gracias a nuestro compañero andrés u está e limpiando pala s ahí. venga a y e r carnerería s buenos días, días Domínguez. Quiero que...

Quiero dedicarle una canción a mi hermano, la de Me voy, me voy al cole, me voy para estudiar. Madre mía, esa canción la ponían cuando yo iba al cole. Un besito muy grande, gracias por conectar. Arriba tú. d o m i n g a quiero que nos ponga la canción de Quevedo y de la niña de la escuela. La escuela, ¿tenés?

8 y 4 años. Y somos Alejandro y u n besito! Papá, me quiero que me mande la. la. Baby, la. la. la. la. Le, baby, no me llames, que yo estoy o c u p a d o Quiero que se la mande e l trívi.

¡Ay! ¡Ay, e l é h a l a ¡Que no s ha mandado este mensaje! A papi le ha dicho: papá, mandante mensaje a Canal Fiesta. ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas gracias! ¡Un besito! Buenos días, Domínguez. Un saludito para mi amigo Mario Mudarra de a l c a l á d a Real, que hoy comienza su nueva etapa como médico residente en el Virgen de Rocío de Sevilla.

Un abrazo por la canción de Quevedo que le encanta, le encanta cerrar los bares. Enhorabuena, que vaya todo muy bien. Gracias por escuchar el fiesta. No, no, no, no, no, no, no es miedo. Que hoy nos comemos este día, que ya es jueves 24 de noviembre. No es miedo. Si me tiendan hoy las piernas, no es por miedo. Es más bien porque este amor no tiene freno y se intuye el lujo.

やる

Stay

Es vuestro problema, e h aquí anda levantada. buenos í s Miguel, Buenos días, Aquí estamos ya. s u i Dani de Cádiz. Quiero mandarle un saludito a mi niño Alejandro que va cruzando el puente de la Pepa. Decirle que lo quiero un montón, que lo quiero un montón y que se coma el b o c a d i l l o entero, entero, entero. Y a mi niña chica que va al lado, que la quiero un montón. Y a lo más importante, mi m u j e r

Es la responsable de todo esto. Que te quiero y que mucho ánimo, cariño. Venga, vamos arriba. Muchas gracias. Oye, mira, por aquí me dicen: queremos desear a todos los Kiris que andan en Andalucía y enamorados de esta tierra un feliz día de acción de gracias. Gracias por el mensaje. Y qué buena cara, ¿no? Tan tempranico. Bianca y Maxim caminan al cole en el puerto de Santa María. Y yo con vosotros. Esto es Anda, Levanta en el Fiesta.

アンダンディ

Hoy... Cristina de Monte Rubio de la Serena, de Empedor de Badanjo. Y hoy es el Día de los Maestros, que, que también mi madre es maestra. Quiero que, Quiero que me pongas la canción de Mariposa y se la dedico a mi tita y a mi tito que, Carlos. Que están en Sevilla.、Que、están en Sevilla. Esperando el beber. ¡Hala! ¡Que vas a tener un primo! Sí, sí, sí. Hola. Hola, ¡Hola! ¡Hola, hola, hola!

Buenos días. Buenos días, Domínguez. Vamos para el cole que vamos tarde. e q u e llamamos para el cole, para el cole? Buenos días, Domínguez. Soy la mami de Manuela y de Franci, que han, han dado los buenos días por allá. a l l á Vamos camino al cole con mis super niños. Hoy a por el jueves, baile y fútbol. Y el domingo, partidito. Así que vamos a por todas. Arriba las tostas, a d go, go, go.

Saludos desde Málaga. ¿Me puedes poner chayá? Como tú y yo. Se lo dedico a todo el mundo de las tremendas. Hola, Domínguez. Abriendo la pestaña en tres, dos, uno, Buenos días. Hola, me llamo Abril. Lo escucho desde Agua Dulce. Tengo cinco añitos. Quiero que me pongan la canción de, de Huelas Mariposa. Hola, Domínguez.

Soy Javier de Granada y quiero que me ponga la canción de Quevedo. Arriba de la total, go, go, go. Es que hay muchas canciones que ya he puesto. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque estoy aquí desde las 6 de la mañana. Victoria camina al cole también. Buenos días. a p r i e n d o la pestaña en 3, 2, 1.

Uno. Buenos días, Domingo. Soy Victoria, tengo seis años. Quiero que me ponga la canción que tú quieras de Coquito. Te la dedico a toda mi familia y a todas las maestras de gimnasia. Vivo en el Pozo del Camino, en Lepe y en Isla Cristina. A ver, quieras que ponga la que yo quiera, la que me dé la gana, la de Coquito, ¿no? La que tú quieras de Coquito. Oye, mañana es el día de Manuel Carrasco en el Fiesta. Domingo. Soy Alejandro. s o y de la.

que i r o que me ponga la canción de, de t i r e para adelante ya la dico a mi amigo josé a mi amigo gusano y a mi amigo jacobo arriba los tostados buenos días domínguez voy de camino al colegio de cuevas del campo y quiero que me pongan la canción del de bizarras con el duque arriba los tostados a s go, go. m n

Hoy es el primer día que te llamo. ¡Ole! Soy de Alcolea y Córdoba. Y ten, me llamo Noelle, tengo cinco años. Le mando un saludo a mamá y a todas las del la alcalde. A, a la abuela Valle, a, a Pedro y a la abuela Isabel. ¿Qué canción quieres? Quiero la canción. ¿Cuál? l c u á y q i

Titi me preguntó. ¡Te la has perdido! Buenos días, Domínguez. Desde las carreteras de Jaén. Quería dedicarle una canción de Manolo García a mi mujer. A mis dos cachorros, Adrián y Saray. Y a ella, que es una leona. Abriendo las pestañas en 3, 2, 1. Abriendo las pestañas 3, en 3, 2, 3, 2 1. 1, 1. Uno. Buenos, Buenos días, días Domínguez. Domínguez.

Siete a cero. ¡Sí! vamos a mandarle un saludito a toda la selección española y ponnos la canción de c u á l niño de la escuela un besito a todos go go go arriba la chota

¿No sabes qué regalar estas Navidades? En los Romeros de a l a n i z te lo ponemos fácil. Jamones, lomitos, lotes navideños con increíbles descuentos en este Black Friday. ¿Quieres saber más? Entra en l o s r o m e r o s d e a l a n i z c o m y descubre el placer del Ibérico de Bellota. Haz tu pedido online y en 24 horas lo tendrás en casa. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de a l a n i z Descomunal Black Friday en Rapimueble. a v i l a b l e de salón, 299 euros. Cheslon, 399 euros. 110

ofertas y 24 meses sin intereses para pagar solo esta semana descomunal black friday en rapimueble más de 200 tiendas en toda españa y en rapimueble.com

De... Soy María, de familias, la de, Alcunes, los、eh, de Camila de Buenos días, me llamo j e r o tengo cinco años, soy de Sevilla y quiero que me pongas la canción de la musiquita de Navile de novela.

Buenos días Domingue, me llamo Candela Vivo en Sevilla y quiero que me pongan la canción de Despecha Adiós Domingue, me llamo Danica quiero que ponga Quiero mandarle un saludo A mi madre Quiero que me ponga La canción de Quevedo Arriba la... t o está g o b o

Ella, Lola Indigo, la niña de la escuela, y yo, el niño de MGI. Porque cuando todo está subiendo en MGI, miran por nuestro ahorro. Así que yo, que tú me p a s a b a por la tienda MGI más cercana, é c h a l e un vistazo a tiendas MGI.es. Busca tu tienda MGI más cercana y vas a flipar con las super ofertas. Oye, que están todos los j u g u e t e s todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Todo.

Tractor de batería, marca Injusa, para que tu s niño s puedan sentirse agricultores, su precio 99 euros. Bueno, 99 euros en otros lados, porque en tiendas MGI a 50. El ofertón de esta Navidad es Muñecos Toy Story Interactivos. Si los encuentras más barato, te devuelven el dinero. Tiendas MGI, tu tienda más cercana, en tiendas MGI.es. Canal Fiesta Sevilla.

Ven a las tiendas de Chacinas Castillo en Sevilla, en Virgen de Luján y p a g é s del Corro, y aprovecha la gran oferta en jamón de bellota 100% ibérico loncheado.

Bienvenidos a s a c a b a mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y s a c a b a Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. s a c a b a

¿Conoces ya el nuevo Niro? En c a n a l Fiesta, Anda Levanta, con José Antonio Domínguez. Andalucía, a las nueve.

Está ahora conectando con la redacción de Hoy en Día en Canal Sur Televisión. A partir de las 10 menos 5 vamos a poder ver esto que puedes escuchar desde esa redacción y con la voz hoy un poquito tocada de Coral Serra. Buenos días, Coral. Muy buenos días. Último jueves de noviembre y en Hoy en Día traemos las noticias más destacadas de la actualidad.

Estaremos en directo en una granja donde se han quemado 50.000 pollos una, a causa de un incendio en una nave de Fuente Ovejuna. Otro incendio, esta vez en la capital malagueña, en un décimo piso que deja varios heridos. En cuestión de salud, los casos de b r o n q u i o l i t i s en niños suben y abarcan un 80% las urgencias. Hablaremos con ellos y de ellos en nuestro... En nuestro con nuestro médico en el p l a t ó Y en economía, ahora se a c e r c a l a n a v i d a d d el turrón como producto estrella de la fecha tampoco se libra de la subida.

De los precios. Podemos llegar a ser muy pesados, pero tenemos que recordar nuestro concurso del campanazo. Hoy tendréis una nueva oportunidad para participar. Y bueno, todo esto y mucho más a partir de las 10 menos 5 en c a n a l Sur, la vida en directo en hoy en día. Oye, cuídate mucho esa vocecilla.

Poquito a poco. Por cierto, mira, Coral, hoy. El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. Estamos celebrando que mañana llega Placeres y Pecados el nuevo discazo de Vanessa Martín, donde está, por ejemplo, o c u a n d o no estabas? Que la estamos estrenando aquí. También está, ¿Quién lo diría? Pero como es el día de Vanessa Martín, pide por esa boquita. ¿Cuál es tu favorita, Coral?

Difícil porque Vanessa Martínez es de mis cantantes favoritas, pero sin duda me quedaría con sin saber por qué. ¡Hala! A mí Me í m pasa igual que a ti, Vanessa es de mis cantantes favoritas, pero es que yo no sabría con cuál quedarme. Pero si tú quieres escuchar sin saber por qué, yo te la pongo ahora. Cuídate mucho y gracias por estar aquí y contarlo todo tan requete bien.

El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. Me siento torpe, no sé qué me pasa. Hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No, no lo hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más.

CORRE Y VES

どうしてもそうしす。

Es、el día de Vanessa Martín en Canal f i e s t a Radio, y por qué no podría ser perfectamente el día de Ginés González. s、sí. a comernos el día,、domingo. venga, venga, venga, Ginés, que hoy e s t u d í a también. ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este jueves estamos celebrando el día de Vanessa Martín porque mañana sale a la venta Pecados y Placeres. Yo sé que a ti te encanta, Vanessa Martín. De hecho,

¿Fuiste telonero de un concierto suyo en Málaga? Sí, sí, sí, la verdad que、eh, nos pusimos en contacto y me dio esa oportunidad, esa gran oportunidad de estar dos días en el auditorio Cortijo de Torres en Málaga y siempre se lo agradeceré. La verdad es que, bueno, tengo muchas anécdotas con ella, pero. ¿Sí? Sí. ¡Ay, la de la pizza! La de la pizza. Cuéntala, por favor, se puede contar, ¿no? Sí, claro. Cuéntala. Bueno, pues <risa> yo estaba hace unos cuantos de años, estaba trabajando repartiendo pizza y.

Y me tocó llevarle una pizza a su casa. Ella no me conocía y yo creo que, bueno, ahí tampoco me conocía. Entonces yo firmé, saqué un disco, mi disco Historias Desnudas, y, y se lo dejé en el buzón, con una dedicatoria, con mi número y con mis redes sociales. Pero espérate, cuando tú fuiste a llevar en la p i z z a a Vanessa Martín, no sabías que era Vanessa Martín, ¿no? No sabía que era la casa de Vanessa Martín. Entonces tú llegas, Dindon, g g te abre la puerta y. l u a g o sí.

Y me abre Vanessa Martín, que quería comer, ¿no?、Qué、que f u e r t e Que tenía hambre. Y fliparía, ¿no? s Sí, yo flipé porque me encanta ella, me encanta. Qué Además, maravilla. Además, Ya a veces hablamos y me encanta, es, que es espectacular. Despiertan, a da, l e v a n t a Despiertan, a da, l e v a n t a Despiertan, a da, l e v a n t a Anda, l e v a n t a Pues hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. ¿Cuál es tu favorita de Vanessa? Que lo estoy preguntando por las redes sociales. Me、Inés. gusta mucho una que se llama Frenar Enero. Ajá.

Que esa es mi favorita. Después me, me sé la gran mayoría de sus canciones, me las sé y me encantan todas. Bueno, pues mira, voy a poner Frenar en e r o Preséntala tú como si fuese el locutor de radio. e r es el locutor de radio que ya te hemos fichado en Anda, Levanta. Que aquí,、ah, cuando ya, tú ya. quieras, vienes. Hoy te has presentado en el día de Vanessa Martín. Pues alguien que sepa Frenar en e r o alguien que sepa que viene fuerte Gine González.

Bueno, pues yo soy Giné González-Bajo guión bajo en Instagram y en todas las redes sociales y os quiero presentar Frenar Enero de Vanessa Martín, mi paisana. El día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. ¡Ole tú! ú q u e me gusta, Vanessa! Alguien que sepa frenar Enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas.

気あんの

アンダーレバン e r ィスパッタ、アンダーレバ n a アンダーレバ a, anda, a. y

Y la verdad es que muy contento con el resultado, con Ricky Rivera、eh, y con Violeta y con Hermar Producciones, que, que es mi oficina y tal. Y muy contento, la verdad. Y muchísimas gracias siempre por poner mi m ú s i c a en Canal Fiesta y a ti en especial. Es que a nosotros nos gusta ponerte t e gusta que te、gracias. pongamos? Me encanta. ¿Te ponemos, ¿Te ponemos? Me ponéis mucho. ¿Te ponemos?、No、me ponéis ¿A mucho. ¿A q u e ponemos? ¿A es qué le ponemos mucho? A comernos el día domingo. Despierta, anda, levanta. Despierta, anda, levanta. Anda, levanta.

la palabra.

you

Inés González, por culpa de tus fotos. Que me gusta que, que entre por la puerta gente guapa y luminosa como tú, María Jesús. Es que te como. Una compañera mía de Canal Sur Televisión que dice: Oye, que te está escuchando, como todos los días, y que viene Vanessa Martín al fiesta. ¡Sí!

La semana que viene, María Jesús. Así que ya verás tú qué sorpresa cuando entres por la puerta y te encuentres a Vanessa Martín. Es que yo me derrito. Vamos, si a mí no me llegan a decir el día que viene y se presenta por la puerta a Vanessa Martín, me derrito. Como cuando te he visto a ti, María Jesús, que me estaba derritiendo.

Bueno, voy a hablarte del mejor colchón del mercado. ¿Sabías que un tercio de la vida la pasamos en la cama? Pues imagínate tú lo importante que es tener un buen colchón para afrontar más felices y con más energía el día a día. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ya, ahora a las 9 y 16. Marca el teléfono gratuito 900 649 555. Y te lo voy a decir más despacio que luego me dices, tío, más despacio que no me ha dado tiempo. Pues coge el móvil, ¿ya? Si siempre lo tienes en la mano, 900 649. -5.

649 555 y consiguen un colchón exclusivo para ti. Y cuando digo exclusivo es que tienen en cuenta tus preferencias, altura, peso, hábitos de descanso y fabrican un super colchón.

Aprovecha esta increíble oportunidad porque las primeras 20 primeras llamadas que se reciban en este número gratuito tienen un super descuento del 50% gracias al plan Renove de Otoño. Además, un fantástico canapé de alta capacidad de regalo disponible en varios colores. Transporte y montaje gratuito. No pagan nada hasta el año que viene y encima ahora sin i n t e r e s e s ¿Qué más se puede pedir? Pues que marques el teléfono de Grupo Sur del Descanso, una empresa andaluza de confianza. 900-649-5550.

5-5, sí. Llamada gratuita. Un lujo al alcance de tu mano. e r o se s e l t o s c e i n c o e s d e l top 5 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio.、Si、o No sé de qué manera.

マス当たり、マスカナのフィーバー、マスカナのフ a ーバー、マスカナ e フィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、o スカナの o ィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナのフィーバー、マスカナフィーバー、マスカナフィーバー、マスカナフィー、マスカナフィー、マスカナフー、ス

稲田さん、私の心の声、私の声、私の声、私 a 声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の声、私の

もうすぐに私が見つけ n ら、もうすぐに私がた

ただいま、ありがとうございます。

Más Importante en Canal Fiesta, India Martínez y Melendy. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Cervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.

¿Aún no conoces TISA Ford, su eminencia? TISA Ford, su eminencia, es tu concesionario de referencia Ford en Carretera, su eminencia, Sevilla. Este mes estamos relanzando nuestras instalaciones y te ofrecemos un bonus de 1000 euros de descuento adicional en la compra de tu nuevo Ford. Ven a canjear tu descuento de 1000 euros a TISA Ford, su eminencia, y llévate tu nuevo Ford a un precio inigualable.

d e s p i e r t a anda, levanta, d e s p i e r t a anda, levanta, anda, levanta. Y como ya estamos despiertos y con ganas de comernos el día, pues eso, a comernos el día. A comernos el día, Domínguez. Buenos días, Domínguez. Soy Gema del Rincón de la Victoria y voy para el cole con mi niña María y su amigo Mario. Y quiero que les i d i q u e quiero dedicarle una canción, una muy bonita para los dos.

¿Eh? Que son muy amigos y se quieren mucho. Un besito, que paséis buen día. Igualmente, gracias por tu mensaje tan bonito, tan cariñoso. Buenos días. Buenos días, Domínguez. Aquí un saludo de Benameí. Yo quiero dedicarle hoy, que está un poquito bajo de morada, mi amigo el Canario. Ponle una canción, ponle el camaleón, a ver si se espabila. Vamos, Canario. En 3, 2, 1. De pronto vamos, l u c o s Venga、Loco.

Nos、vamos, buenos días, Domínguez. Así va s p u d e n poner la canción de Andy Rivera y la India m a r t í n la nueva que ya no tengo tiempo para ponérmela. s í un、claro. saludo y、es、arriba, que, hasta está. Go, go, go. Es que como es el número uno, este tema, pues por eso suena este más que el otro. Pero el otro, no lo apuntamos. e h Buenos días, Domínguez. Abriendo las pestañas en uno...

Vamos a por el j u e v e s ponte la c a n c i o n c i t a del barrio, que suena poco el barrio, ¿eh? ¿Poco? s t o y en s e l l o de Puente Ni. saludito a toda esa gente que me está escuchando en la radio, que son muchos, que luego me lo dicen, d o m i n g u e z ¡Vamos! Pero, ¿cómo que suena poco el barrio? ¿Cómo que suena poco? d o m i n g u e z buenos días. Abriendo las pestañas en 3, 2, 1, ¡fuego! d o m i n g u e z quiero dedicar una canción a mi amigo y vecino Manuel.

Que va con su camión y su roco, s como todos los días. Vamos camino de Granada. Dedícale la canción de gritar más fuerte, de Miguel Campello. Un saludo y un abrazo para toda Andalucía. ¿Pasamos? Uy, p e r d o n a Oye, me hace mucha ilusión cuando escucho nuevas voces. ¿Es la primera vez? Buenos días, Domínguez. Feliz Juernes. Vamos ahí a p o r t o d a s d a l e un saludito a mi colega, Archichaco.

パン

私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たちの人生を見つけたら、私たら、

「私たちは私たちの人生を守るた

何とバロン、何と、貫<音> eten <楽>、ら、ティン、何と、リッキーを出ばし、い

サン・バレンティン、いっしょ。

Que no ponemos al barrio, por favor. Esta mañana puse a veces, a primera hora. Ahora, mujer, pero te podría haber puesto cualquier otra de las que fueron número uno en Canal Fiesta. Toda desde hace ya muchos años con él. El día 2 de diciembre presenta a Temporal su nuevo disco y aquí estaremos con él, con el barrio, con José Luis Figuereo Franco. Cuando todo está subiendo en tiendas MGI, miran por nuestro ahorro y además ya están.

Todos los juguetes de las primeras marcas de los personajes que están de moda. Muñecas Belis de Famosa por solo 20 euros. Muñeca Princesa de un metro.

De altura por 20 euros. Tractor de batería marca Injusa para que tus niños se puedan sentir agricultores. 99 euros, pero 99 euros en otro sitio. En tiendas MGI, 50 euros. Es una de las super ofertas que tenemos. Y podría estar aquí todo el rato anunciándote más, pero no será mejor que le eches un vistazo a tiendas MGI.es. Ahí tienes todo el extenso catálogo de Navidad, donde podrás ver a todos los juguetes. Están todos los juguetes de los personajes de moda. Cuando todo está subiendo en tiendas MGI, miran por nuestro ahorro.

tiendas mgi tiendas mgi es ahí tienes tu tienda mgi más cercana

En el fiesta, anda, levanta con José Antonio Domínguez. Con alegría le digo yo a Sergio Dalma, buenos días, querido mío, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días, campeón, un placer saludarte a ti y a todos los oyentes. Me hace mucha ilusión estar contigo, de hecho, yo sabía que hoy te iba a llamar y no he pegado ojo pensando en ti, Sergio Dalma.

Sí, además hacía muchísimo tiempo que, que no hablábamos y, y feliz, feliz de poder saludarte. Y más felices vamos a estar de verte en Granada, que tienes una cita andaluza este domingo. Sí, muchísimas ganas, porque bueno, estamos ya en la recta final de, de esta gira Alegría, que, que, que, que, que, que bueno, pues no, hemos intentado repartir、eh, esa ilusión y esa alegría por todos lados que, que hemos estado. Acabamos de llegar de, de Argentina y.

Este domingo, muchas ganas de, de pasarlo bien con el público de Granada. Será una maravillosa oportunidad para verte en directo, Sergio. Te lo he dicho muchas veces, de verdad, te tienen que, que, que poner en un pedestal porque hacer un concierto con todos tus éxitos es una tarea muy difícil que tú superas con matrícula de honor.

Bueno, lo intentamos, sobre todo, y yo pienso que lo, lo que ha sido este año lo más especial ha sido ese reencuentro con el público, ¿no? Después de lo que nos ha tocado vivir y, y, y ilusionarnos juntos, pero sí disfrutamos mucho de, de ese concierto que resulta muy nostálgico, porque, bueno, hay, hay momentos muy especiales donde ves que la gente realmente se emociona y eso es lo, lo que realmente importa. En Granada, el domingo a las 8 de la tarde, Sergio Dalma necesitaba de ti.

<risa> nos, yo creo que ahora nos necesitamos todos mucho y, y sobre todo, para, para vernos la cara, ver que estamos ahí con muchas ganas de estar enganchados a la vida y de disfrutar al máximo de, de, de cada momento, de cada segundo, de cada día. Pues mira, voy a poner la noche de San Juan, pero no te vayas y seguimos charlando, ¿de acuerdo? Ok. Respira. r

Y sentir q の世界 a verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, caminar Mi frontera son los puntos cardinales Qué bonita libertad Llevo en mí las armas de mi vida Soy el capitán El amor, la calma

Las cosas tan b o n i い a s que la vida a m は、me da. Si me falta el arte, miro el cuadro de la inmensidad. Y si puedo tocarte, es que el cielo se 思い o は、私の思い a は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い a n

ペンサー a ンアプローチンアプローチンアプローチ r アプローチンアプローチ d アプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプロー e ンアプローチンアプローチンアプローチン a プローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプロ i チンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンアプローチンア e ローチンアプロー

ただいまだ。

Estamos en Canal Fiesta, anda, levanta con Sergio Dalma. Oye, Sergio, una curiosidad, ¿tú a qué hora te s u e l e s levantar ya que este es el despertador de Andalucía? Pues yo soy de aquellos que acostumbro levantarme temprano, Siete, siete y cuarto, porque saco al perro, desayuno, luego me, me tomo un, una horita de lectura, luego voy al, al gym, o sea que me levanto tempranito. Y una curiosidad, ¿tú te levantas con alegría?

Normalmente sí, sí, porque creo que descanso bastante bien, bastante a gusto. Y, y, y bueno, pues al final lo que uno tiene que hacer es eso: levantarse,、eh, saber que estamos vivos que, y, y levantarse con alegría, con optimismo y, y compartirlo con la gente. Sergio Dalma va a estar el domingo en Granada a las 8 de la tarde. Fantástica propuesta para cerrar el fin de semana. Sergio, estoy echándole un vistazo al lanzamiento de Suerte y fue más o menos por esta fecha del año 21. ¿Qué estás

Tramando, porque conociéndote, amigo mío, estás imparable y algo estarás tramando que nos puedas contar aquí en el Fiesta.

Bueno, te decía que, que estamos en la, en la recta final de la gira. Acabamos de llegar de Argentina y, y estamos ya, llevamos ya unos cuantos meses、eh, preparando un, un nuevo proyecto,、eh, escuchando canciones, escuchando temas, hablando con autores, con, con los productores y, y muy, muy ilusionado y, y con muchas ganas ya de, de, de poderlo compartir con la gente, pero todavía queda muchísimo. Pero, pero sí, estamos en ello. A lo mejor ya el año que viene tendremos cosas nuevas, Sergio.

Podría ser, a mí, me gustaría, a mí me gustaría. Bueno, pues hasta ahí puedes contar. Amigo mío, excusa perfecta para llamarte cuando se pueda decir algo de momento. El 27 de noviembre, este domingo, en el Palacio de Congresos de Granada, luego Cáceres, Zaragoza, tu tierra, Barcelona, el 29 para rematar un año que ha sido especial. Gracias a ti, Sergio, porque no te pueden imaginar lo bien que no s hace tu música. Y tenerte en la radio, que siempre es una alegría. <ríe> Yo encantadísimo, de verdad.

Te mando un abrazo gigante desde Andalucía y nos encontramos este domingo en Granada. Sergio Dalma. Besos a ti y a toda la gente. Chao, chao, chao.

BEATH!

pasa mañana porque、pues、van a estar aquí Medina Zahara de CAI

¿Sabías que un tercio de la vida la pasamos en la cama? Pues imagínate lo importante que es tener un buen descanso, un buen colchón. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso, que es una empresa andaluza de confianza. Llama al 900-649-555 y aprovecha los últimos días de esta oportunidad. Descuento del 50% gracias al Plan Renove. Además, un fantástico canapé de alta capacidad de regalo. Disponible en varios colores, transporte y montaje gratuitos. No pagan nada hasta el año que viene.

Todo sin intereses y el precio es sensacional. Te lo cuentan todo en el 900-649-555. 900-649-555. ¿Qué más necesitas para llamar a Grupo Sur del Descanso? Hazlo ahora y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.、Y、como sé que estás pensando en renovar los colchones de casa, pues aprovecha esta oportunidad y esta super oferta. Últimos días.

Llamando al 900 649 555. Y como diría Vanessa Martín, cojo aire y vuelo. En Canel Fiesta, anda, levanta, con José Antonio Domínguez. ¡Shh!

Mi nombre es Clara, soy de la línea de la Concepción de Cádiz, pero vivo aquí en el rincón de la Victoria, aquí cerquita tuya, en Málaga. Y nada, voy para mi trabajo, que trabajo en la Malagueta, decirte que te escucho todos los días, que tienes una voz de buena gente que no se te puede de aguantar. Y nada, que quiero que nos ponga una cancioncita, la de, la de Lérica con Belinda, la de No estamos locos, que se la dedico a mi pareja, a mis amigos, a mi gente y a todos los fiesteros buenos que nos están escuchando.

Que nada, que ya estamos a jueves. Y que nada, que arriba las tostas. ...go, go, go, Un besito para todos. Y otro bien fuerte para ti. ¡Mua! 3, 2, 1. Abriendo las pestañas, d o m i n g u e z Buenos días.、Esto、es la primera vez que te llamo. Soy retrepado de la costa de l a n a í n a de la gasolina. Y animo a todos los compañeros de las cisternas de la gasolina a que pongan ganar fiesta. A ver si me puedes poner algo de Paco Candela. Buenos días. Hola.

Domínguez, soy Ana, le llamo Alfri. Y quiero quien e p o n g a la canción de bebé. No me llame, soy Ocupan. Buenos días, Domínguez. Te escribo desde El Padul, Granada. Quería felicitar a mi marido que hoy es su cumpleaños y cumple unos cuarenta y tantos. Mandarle un beso muy grande y que pase.

Un día muy bonito. ¡Un besazo! ¡A comernos el día domingo! Despierto, anda, levanta. Despierto, anda, levanta. Anda, levanta. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro.

¡Dámelo todo! La verdad, d o m i n g a e s que me, me parto de la risa con estas tonta s que hacemos, ¿eh? La es que me encanta. Esa ida de p i n z a esa ida, a mí, de, pinta, esa ida de pelota me encanta. ¡Dámelo todo! Pues claro que, que te lo doy todo. Oye, una cosita, dime, dime. me ha encantado、sí. ese mensaje de Bueno, de los últimos que has puesto, que dice el oyente: Tienes una voz, d o m i n g u e de ser buena gente, y yo digo lo siguiente.

Él es que lo ma, siguiente. Me ha puesto color a d o Cállate, que a mí estas cosas、sí, no me gustan.、No, bueno, ya, mira, ya, ya que, lo, que, ya lo que, sé por qué te que, lo que, digo. Que, que, pero es que, que, que de, que de hoy... verdad, es que no puede ser más buena gente. Ya está, es que es más muy buena gente. Que hoy estamos de fiesta.、Sí. e l día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. e FDD. e t i v a m n Hoy es el día de Vanessa, pero todos los días son los días, los días, de, días de, de José Antonio Domínguez. De Api. De José Antonio. Yo q u e he dicho, e ¿Eh? n

a p i Jiménez en Canal Fiesta. Oye, Papi, dámelo todo. Vamos a resolver la canción distorsionada. ¿Sabes cuál es?、Eh, creo que sí, creo que sí. De hecho, bueno, vamos a escucharla. Antes he dicho perdonad por distorsionar esta canción. Esto es lo que haces tú cada día a las 6 de la mañana, d o m i n g u e z

que ahí ya está fácil claro lo que tú、claro. haces todos los días a las 6 de la mañana y tú a las 10 Ea. Y, y luego a marga、otra. a la una y carmen a las 4 y trivia a las 7 y edu y jj a las 10

Y espérate que no se nos olvide a Fernando Ariza los domingos por la noche, local de ensayo, Tote q u í n g Nicky Rodríguez. Exactamente, yo estaba mencionando、todos? los de la semana, yo he dicho los de la semana. Pues vamos a resolver la canción distorsionada ya. Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo, y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo, te cuida, mano de santo, te alegra la vida. Mano

Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie s tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie s tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Es que tal día como hoy, de hace 31 años, nos dejaba ¿Mm? Freddie Mercury. Hoy, 31, 31 años, ya. años ya. ¡Qué fuerte, madre mía! a Pero、barbaridad. eso sí, su música siempre, siempre, siempre estará entre nosotros. Y el show que va a comenzar.

a las 10 ¿eh? va a comenzar no ¿claro? a las 6 ya c o m i e n z a contigo <risa> mira van a decirlo oyente oye por favor os queréis poner ya de acuerdo no tú cuelga、He、dicho que tú que tú tú tú tú, tú, tú cuelga tú、tururu.

A mí que suene esto en Canal Fiesta uy, uy, y a mí también, eh. Oye, Domínguez, te tienes que organizar de alguna forma ¿Sí? para que en estos últimos minutos también podamos recibir algunos mensajes, algunos WhatsApp de oyentes que me digan alguna cosita y yo me la voy apuntando. Pues espérate, Api, buenos días. A ver Si me puedes poner la canción de los rebujitos, la de todos los besos, muchas gracias. Buenos días, Domínguez. Aquí estoy esperando a tu compi, pero te está e s c u c h á n d o t eh.

Que estás escuchándote las cosas claritas y el chocolate espeso. Bueno, que... De... que eso, que a ver si pasa ya las maniditas del reloj. Un besito y feliz jueves para ti y para Happy.

Happy.、Besito. Tus deseos son sí, órdenes, h a p p y será posible. O sea, vamos a d e c i r d e r d a d a los、órdenes? oyentes que de verdad que yo no sabía esto, que hago el comentario y me pone. O sea, de verdad. Es que esto es magia, Domínguez. Esto、Total. es magia. Pero es que espérate, que、eh, tú sabes que no hay secreto entre los oyentes y los presentadores. Entonces yo el otro día dije、sí. que me da mucho coraje cuando se dice j u e r n e Es que no sí, puedo. Sí. Cada vez que dicen esa、escuché? palabra, sí, sí. es que me duele la cabeza. No sé、escuché? por qué.、Sí. Y mira lo que me han dicho. Espera, espera. Buenos días, Domínguez.

Y a mí también me da mucho coraje que digan jueves cuando no lo es. Mira, los jueves te dicen cuando él viene no hay colegio ni trabajo, es decir, como un pequeño puente. Y hoy es un jueves normal y corriente. Bueno, arriba la s t o t a á gogo, gogo.、Bueno, ah, bueno. y de canción la que tú quieras, Domínguez. Bueno, <risa> adiós. Bueno, de verdad. <risa>

A esta criatura la tienes que fichar. Sí, es, Porque, que es genial. Madre, madre mía. Pero anda que no l o explica bien, madre mía. Es、eh, genial. Sé、sí、<ríe> que, quedo... que tenemos lo mejor hoy antes de la radio, Api. <ríe> Me quedo a cuatro. Pues mira, vamos a poner una sección, ala, que se va a llamar Encargos para Api Jiménez. b o s días, Api. Soy Alicia. Aquí estoy contigo hasta la una. Venga, dale a los temazos.、Bueno, espera, espera, espera, espera. Que, que, que creo que hay más. Ahí va, ahí va.

Buenos días, API. Estoy de acuerdo contigo que Domínguez tiene una voz de buena persona y además que enamora. API, totalmente de acuerdo contigo. Espero que te ponga、Eres、este、buena. mensaje antes de que se vaya, para que se vaya con un buen sabor de boca.

¿Qué? buenos días y un besito para los dos sí, que Al... lo, lo que yo diga es que me quedo corta de verdad no puede ser mejor persona mejor compañero mira yo lo quiero como hijo como amigo como marido como novio como、eh, amante como como q u é más para para ya, para, para para para como anfitrión n como como todo, como todo hasta mañana buenos días a ti a d e v a s con buen saborcito